los últimos 10 años, los principales beneficiados han sido los trabajadores. Francisco Paco Pérez, gobernador de Mendoza, aseguró que fueron una muestra extorsiva. De algunos de los que dicen ser representantes de los trabajadores El gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge Dijo que no es momento de confrontaciones sectoriales Sino de unirnos todos los argentinos en apoyo al gobierno nacional El Ministerio de Agricultura creó un registro nacional de productores ovinos La medida publicada hoy en el boletín oficial Detalla que la subsecretaría de ganadería manejará las inscripciones Y además se le suma la aprobación de un manual de procedimiento del régimen Para la recuperación de la ganadería ovina el presidente de Perú, Jean Taumala, visitará la Argentina. Lo hará el próximo 27 de noviembre, donde firmará varios acuerdos que contribuirán a fortalecer la relación bilateral. En tanto, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, viajará a Lima el 30 de noviembre para asistir a la sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de UNASUR. Alerta por tormentas fuertes para el centro del país. Rige Para el sudoeste, centro y noroeste de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, centro y este de La Pampa, centro y este de Mendoza y San Luis. Se espera a partir de la tarde el avance de un frente frío con lluvias y tormentas, algunas fuertes con granizo o actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento. La Pulga Messi está a punto de batir el récord mundial de goles convertidos. El, el Mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18.30 a 20.30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com ¡Vamos a no viajar en sus camas! Aquí tots lluitem junts. Pui tot i gello inquee. I fi collit xs al sol. Aix fa-los mostrar-nos Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea, toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles, la guerra la peleamos, sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles, han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero, somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos, desplazamos, nos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina no son bienvenidos como quiera entramos te fichamos y te castigamos cuando más te confías las hormigas te engañan atacan en equipo como las pirañas aunque sean pequeñas gracias a la unión todas juntas se convierten en camión pobre del vaquero que no subestima cuando se duerme se le viene la colonia encima por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina Tú quieres guerra, tú das chance. Tú quieres guerra, tú das chance. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú das chance. Tú quieres guerra. Dejo que fallo. Tú quieres guerra. Tú volver guerra. Wir kommen wir alle zusammen. Tú quieres guerra. Hola, buenas tardes a todos. Seguimos como todos los miércoles arrancando, ¿no? Con el mirador, una joven visión sobre actualidad y política argentina. Lo tengo a mi derecha Nicolás, hola Nico, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Na, todo bien? Todo bien, por suerte, un día caluroso. A mi izquierda lo tengo a Nasa, ¿cómo te va, Nasa? ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo andan ya? Ya perdimos, ¿no? Toda la cantidad de programas que estamos haciendo. Sí, la verdad que sí, ya arrancamos, estamos bien, arrancamos los miércoles, ahora continuamos con los viernes, así que la verdad que se está haciendo algo lindo, ¿no? Un programa copado, interesante, con buenos debates. Bueno, una buena señal que hayamos perdido la cuenta del programa, creo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Además, eh, lo lindo es que se puede debatir, que la gente se copa, que la gente nos comenta en el Facebook, que la gente nos agarra y, y nos dice, la verdad, chicos, qué lindo programa, qué bueno que puedan debatir con su edad. La verdad que es muy importante esto, ¿no? Y hoy vamos a arrancar el programa hablando de un tema que nos pega directo, ¿no? En nuestra patria chica, en Berazategui. El tema de la inseguridad. lo único que no puedes contar? Bueno, mirá, eh, últimamente en Berazategui se han estado viendo un par de, de hechos un poco desafortunados, ¿no? Eh, la semana pasada una maestra y sus hijas adolescentes fueron asaltadas en su casa eh, en, la, en la calle Florencio Varela entre 105 y 106 A las 5 de la mañana eh, Unos malvivientes entraron, le robaron dos autos Todos elementos de electrónica Le robaron absolutamente todo ¿Las han golpeado o algo? Por lo que se sabe, no Por ejemplo, yo lo que leí en las noticias Aparentemente no Pero la verdad no, no tuve oportunidad de contactarme con ellas la verdad que es duro, ¿no? Como pegar inseguridad, como pegar inseguridad tanto en la provincia de Buenos Aires, como también en la patria chica que son los municipios en Berazategui. Exactamente, ahora cuando cuando escuchás que que que los saldos se están siendo en, en tu propio lugar, ¿no? Es como que, que sentís un poco más de miedo y la inseguridad es un tema bastante complicado que ahora vamos a intentar eh nuestra humilde posición, ¿no? dar nuestras soluciones. Bueno, y también este hecho tan conocido que se ha dado en estas últimas semanas también de que esta entradera que se dio en Berazatei de que una típica entradera de que el, la pareja entraba con el auto a su a su domicilio, cuatro malvivientes la interceptan. Lo, al hombre lo reducen, le empiezan a golpear en el piso y a eso el vecino que escucha todo lo que estaba pasando, un policía de, de la, un comisario de la Bonaerense, creo que era. Eh, sale con su arma reglamentaria a, eh, Perdón, un suboficial Un suboficial de la policía bonaerense eh, Salió con su arma reglamentaria A ver qué estaba pasando Cuando se asoma por la venidadera A ver qué estaba pasando eh, Recibe de dos disparos Uno en el pecho y otro en la cabeza Recordemos, ¿esto dónde fue? Acá en Bersetay Ah, por la... Ah, la, la que... zona Claro, Ay, bueno. es una cosita, ¿viste? Tira Sosdato en Berazategui, es tan amplio, Berazategui, Nico... Sí, no, eh, acá, zona sí, excéntrica, sobre la calle 18. ¿18 y qué, Nico? ¿Nico, ¿Nico le tira Sosdato? Más o menos, Nico, zona céntrica 148, no... 18... Barba, barba eh... cerca de los marinos, no sé. No, más más para el lado vendría a ser de la calle 7. Mm, medio con P datos que tira Nico, pero bueno, Nico, continúa, por favor. Bueno, eh... Se ríen acá los chicos. Bueno, este estos malvidentes eh, le dispararon al suboficial. El suboficial recibe esas heridas. Fue trasladado al hospital de Alta Complejidad del Cruce, donde más tarde muere. Eh, esto, estos shorts se llevaron 2.000 pesos y aparentemente venían de un raíz directivo que venía de Florencio Varela y luego el auto en el que ellos iban apareció quemado en una villa en Quilmes. Eh, no hay más noticias que eso. Claro, sí, la verdad que cómo pega el no la inseguridad, ¿no? Cómo pega el tema de la delincuencia y cómo la delincuencia va aumentando, ¿no? en nuestra patria chica en Veracruz Atey, cosas que antes no sucedían en Veracruz Atey, hoy en día sí están sucediendo. Y hay que llamar la atención porque llama la atención dando a los ciudadanos como como al resto de las localidades, porque uno uno uno decía Veracruz sí, es una ciudad tranquila. Eh, eso es verdad, pero también hay, hay que como lo mencionamos, ¿no? el programa pasado, muchachos, eh que también se está haciendo hasta mediático no nuestra zona porque la, la misma banda de la cheta, ¿no? la que la que vimos en todos los noticieros también eh, operaba en nuestra zona y como cuando hablamos con los con los manifestantes que se manifestaron en la en la calle 14 y 134 Eh, le preguntábamos y también decían que estaban sufriendo bastantes hechos delictivos. sí la verdad que sí no estaban la cheta operan ver y la verdad que la verdad que no eh, nos afecta a todos porque eh, se aprovechaban de los abuelos no no se aprovechaban de gente eh, de mediana edad se, se aprovechaban de la de, de la tercera edad de los ancianos mayores de 70 años no era que se metían con gente que más o menos se podían defender encima los golpeaban entonces esto nos está pegando a todo el mundo porque todos tenemos abuelos es verdad ya, ya hasta perdieron los propios códigos No existen los códigos. Muchos dicen, por ejemplo, mi abuelo o mi abuela suelen decir, antes los, los chorros tenían códigos. Yo no sé qué tipo de códigos podrían tener antes, pero de todas maneras no dejaban de hacer chorros, no dejaban de hacer delincuentes. Igualmente, chicos, con este tema en la mesa yo les quería hacer unas preguntas. ¿Cuál cuál creen ustedes que sea el motivo real de la inseguridad? Eh, ¿Impericia, falta de personal? ¿Qué? falta de, de, de compromiso social, falta de patrulleros, de efectivos policiales, superposición con el control urbano, que no se sabe bien cuál es la función del control urbano. Todavía hace dos años que está acá y realmente no es que yo tenga en contra de, de, de esos efectivos, pero realmente no sé todavía muy bien cuál es su función. De los pavos rangers. Ne, Negligencia, complicidad. Eh, ahora, vamos, ahora quiero nombrar una persona que... el Capitán de la policía del distrito de Berazategui es, es el señor Mario Ciucio, c i -C -C i o que es el eh, encargado de la seguridad en Berazategui. Claro, bueno, yo creo que es esto un complemento, ¿no? Es un complemento de eh, de, de una política mala que vino desde de hace tiempo, ¿no? que eh, esta gestión de gobierno la ha querido erradicar, pero tenemos que ser realistas, que con 10 años de gobierno se puede cambiar 50 años de políticas, literalmente, políticas de mierda. Entonces, tenemos que ser realistas. Faltan muchas cosas, ¿por qué faltan? Hay cosas que hay que cambiar y que este gobierno tiene que, eh, quizás, darle o prestarle un poco más de atención. no El tema y la inseguridad. La inseguridad yo creo que se, se va a modificar con el tema de lo que es la educación, con lo que es la salud y lo que es el trabajo. Para mí son tres cosas que van de la mano, tres factores que hacen eh, a que la inseguridad frene. Entonces yo creo que si un pueblo está educado, después cuando el, eh, ese pueblo, ese joven, sea hombre, nadie lo va a poder castigar porque va a estar educado. Lo que pasa muchas veces es que ese pueblo no está educado. Entonces como no está educado, sale a la calle y ¿qué le es más fácil? ¿Ir a estudiar? ¿Ir a una facultad? ¿Ir a trabajar? No, ir a robar. ¿Por qué? porque tenemos un sistema también en el mundo que los aísla a ellos y que les es más fácil, como decía recién salir a robar, en cambio eh, la persona civilizada la persona que estudia no hace esas cosas, va a estudiar se rompe el lomo literalmente laburando y viene un malviviente como decía Nico recién haciendo caso a estos, a estos, a estas dos noticias ¿no? y eh, se, se meten dentro de una casa roban, matan Entonces da bronca esto, pero yo creo que es un complemento, es un complemento de todo. También hay que darle un palo la, al tema de la policía. Muchas veces la policía es bastante corrupta y tranza con los mismos delincuentes y hay como una especie de relación ley, que la ley se la va a ley a la policía y eh, la calle que serían los delincuentes, hay una especie de relación donde hay una tranza Bueno, déjame ir esta zona. O por ejemplo, lo que se ve mucho, ¿no? Se ven patrulleros en las calles sin la luz prendida reglamentaria. La vez pasada tuve la posibilidad de hablar con un comisario que me comentaba que ningún patrullero puede estar con las luces apagadas. Si está con las luces apagadas, quiere decir que hay zona liberada. Y muchas veces los he visto pasar por la zona céntrica de Berazategui y por también eh, el resto... Deberás a y el resto de los barrios con luces apagadas. Esto quiere decir que hay una complicidad por parte de lo que es, lo que a nosotros no deben garantizar la seguridad, que es la policía, y lo que son los delincuentes. Entonces, me parece que es un problema que eh, es un complemento de todo. Y también yo creo que es un complemento, yo creo que también ahora hay que pagar un palo también a la sociedad, ¿no? Porque muchas veces uno puede plantear, el niño no nace chorro, no nace delincuente. Pero tenemos que ser realistas que la misma sociedad es la que excluye a ese pibe Es la que agarra y lo mire y le dice Mira vos esto, vos lo otro Porque uno sabe las características Que tiene la gente eh, que delinque ¿no? Entonces uno ve una persona con esas características quizás una persona es un laburante ¿Y qué pasa? Uno dice No, este este es un chorro, me va a robar ¿Y yo qué hago? Que yo que me creo más civilizado Me cruzo de veredas ¿Y qué pasa? Esa persona se, se siente discriminada Y el día de mañana va a decir No, pará, esto me está discriminando Te agarro odio, te agarro bronca Si te agarro bronca, ¿qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que te termina agarrando las piñas, se genera lo que es la lucha de clases, y muchas veces se genera lo que es robar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil robarle a, a otro que sabes que te tiene miedo, que robarle a uno que no te tiene miedo. Entonces, para mí es un complemento. Con esto hay que pegarle un palo a la sociedad. Hay que darle un palo también al gobierno con el tema de educación, trabajo y salud. Y creo que este gobierno lo está modificando porque hay un cambio desde el 2003 que se está dando. Pero yo creo que 50 años de políticas de mierda, literalmente, como dije recién, no se cambian con 10 años de políticas eh, nuevas y que intenten eh, esclarecer todo, ¿no? Así que me parece que hay que darle un palo al gobierno, hay que darle un palo a la sociedad, hay que darle un palo también a la policía para que deje de ser corrupta. Es verdad. Eh, adhiero con lo que decís vos, Nahuel. Y, y también quisiera mencionar otra cosa, ¿no? Eh, lo que vos dijiste que también es algo de la sociedad. Es verdad, es algo de la sociedad porque ellos mismos excluyen a la gente más más pobre, ¿no? Pero lo que también quiero mencionar es que esa misma gente, cuando sobornan a los policías, ¿no? Cuando sobornan al, al humano para que no, no le haga una multa por el casco, también están incentivando la corrupción, ¿no? Y después ellos se quejan. Como mencionamos en eh, un programa anterior que dijimos que hay un supermercado, el más que está, le está pagando a un patrullero para que se quede. Ahora ya no lo estoy viendo tan seguido porque porque hubo, hubo un revuelo importante. Como si vos también, Abuel, no es algo que se cambia eh, de un poco tiempo, es algo que se va cambiando eh, en un lapso bastante prolongado. Si hay un proyecto de país, si ¿sí? hay un proyecto nacional que, que busca la, la inclusión social, que busca con los planes trabajar, con los planes la Asignación Universal por Hijo, la inclusión de esa gente que pueden ir a, que pueden ir a estudiar, no como, como, como decimos también, eh, este es el gobierno que invierte más por ciento del PBI en la educación. ¿Esto significa? que significa? Que apuesta al futuro de los jóvenes, que los quiere sacar de la calle y que quiere que esos jóvenes estudien. Entonces, como decimos, no son políticas eh, que, que se sacan a, a corto plazo, no es que mañana erradicamos la, la inseguridad y la violencia que hay en el país, Esto se hace de a poco. Entonces, si vos empezás a dar los planes trabajar, si empezás a hacer los planes de la asignación por hijo, los chicos van a empezar a salir de la calle, salir de la droga y van a empezar a, a estudiar. Entonces, de esa forma se saca la inseguridad. No se saca la inseguridad eh, eh, aumentando la cantidad de policías, llenando las calles de policías, porque así no se radica la la, la violencia. Además, tenemos que ser realistas, ¿no? Que... El índice de delitos en Buenos Aires es mucho menor al índice de delitos en Nueva York. Yo me acuerdo cuando estaba mirando el tema de lo que fue el cacerolazo del 8N, donde Cíntia García se lo hacía eh, entender y se lo explicaba a un cacerolo, ¿no? Y esa y esa pasada no lo querían ent entender, pero tenemos que ser realistas, que vivimos en América Latina no vivimos en un país de primer mundo. Y si uno compara Argentina, que es un país del tercer mundo, con Estados Unidos, que es un país del primer mundo, tenemos que ser realistas de que tenemos menos índices de delitos que un país de primer mundo, sabiendo que los países tercermundistas tienen muchas más carencias que un país de primer mundo. Sí, además quiero tener en cuenta, por ejemplo, al otro día a un amigo que vive en Kirchner, ¿viste? Le, le robaron le robaron, a le robaron la mochila, dos que pasaron en moto, la apuntaron y le robaron. Y un comentario que me hizo fue, gracias a tu presidenta, que mantiene vagos, Eh, a mí me robaron. Esa creo era clásica. Creo que, que, que, que es algo muy muy muy común, un comentario que se escucha muy a menudo. ¿Pero por qué se escucha? Yo creo que es porque la inseguridad surge... porque Si vamos al, al grano, en los 90 no había inseguridad. Sí, había robos, pero no había tanta inseguridad como hay ahora, que casi no se puede salir a la calle, digamos. Yo creo que esta inseguridad nace a partir de que en los 90 las políticas de Menem que dejan un 50% de pobres y un cuarto de la población desocupada, hace que la gente pobre tenga que buscar alguna salida, es decir, si vos no tenés para comer, vas a revolver la basura, si ya no encontrás nada ahí, lamentablemente la gente va a salir a robar, o yo me pongo en el lugar de, de la gente pobre, no lo estoy, eh, como se dice, eh, justificando, yo no creo que robarse a la salida nada, pero sin embargo es... Eh, Por ejemplo es, es en cierta forma comprensible por así decirlo pero eso sumado a algo que es muy importante para mí en el avance de, de los delitos que es eh, la, la entrada de las drogas de las drogas estas drogas bajas estas drogas pobres digamos argentina que son el paco la pasta base eh, la merca por así decirlo los chicos hoy eh, vamos a decir hoy tienen los chicos de eh, adolescentes, están al alcance del Paco de la pasta base del el Poxy Run y eso antes no pasaba, un chico por ejemplo pobre que estaba en, en una villa o estaba en un barrio bajo no tenía acceso a eso no tenía acceso a no sé, al, al, al que te vende las drogas no tenía acceso, no veía como la gente transaba con la policía eso era cosa que no se veía y sin embargo con entrada de la droga en los 90, más un 50% de la población pobre que crece, que crece en una exclusión eh, política, social y económica tremenda, creo que forman ese cóctel que termina con esta situación de inseguridad que hoy vivimos. Ahora, retomando el tema de Nico, ¿no? el tema de la visibilidad. Yo creo que el tema de la inseguridad fue avanzando, ¿no? Con el paso del tiempo, eso hay que reconocerlo. Pero me parece que antes, al no haber tanta información o... Oh, al los medios un monopolio del Estado, podríamos decirle en ese momento. ¿Por qué? Porque eh, los mismos medios eh, respondían a los intereses estatales. Era más objetivo de ese punto de vista. Tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Los índices de delito, que quizás son los índices que te marca el INDEC, que es poco creíble, eran los índices de delito que te marcaban los medios masivos de comunicación, que puede ser, por ejemplo, el Diario La Nación y el Diario Clarín. Entonces, me parece que por ese lado el tema de la visibilidad fue avanzando con el paso del tiempo. Estamos en el siglo 21 Cuando Nico hablábamos, estábamos en el siglo 20 Entonces, hay un cambio, hay un cambio de ciclo. Después, con con el tema de lo de lo que Nico dice, tiene mucha razón con el tema de las drogas. Me parece que eh, el tema del de aumento del consumo de las drogas, me parece que eso es algo que tenemos que erradicar de nuestro país. Pero es muy complicado, porque los narcotraficantes eh, avanzan y avanzan y se llevan la plata se llenan la plata eh, y en carretillas, se la llevan a donde quieren, las meten en bancos y, y lo que hablábamos eh, la semana pasada, el, el viernes si mal, si mal no recuerdo que yo decía que para mí por el tema del fútbol pasan todos los negociados trata de blancas, eh, narcotráfico, inseguridad, pasa todo por ahí todo todo todo lo que es la corrupción y el fraude pasa por el tema del fútbol para mí Porque yo no puedo creer cómo un jugador de fútbol valga tanto. Entonces yo relaciono el fútbol con toda esta parte negra que uno puede ver en el mundo y en la sociedad. Y otra cosa que quería hacer mención. Hace, si no recuerdo, hace seis meses vi, una, vi un documental que se llama Paco, que es un documental que muestra que en el 2001 se quiso instaurar el Paco en la Argentina para erradicar los sectores marginales. ¿Y qué pasó? ¿No le sirvió? ¿Por ¿Por qué? Porque la gente, o sea, esa gente que quería erradicar a esos sectores populares había establecido un plazo de un año. ¿Y qué pasó? La gente sigue consumiendo opaco y no se muere. ¿Pero qué pasa? Porque vivimos en un país del tercer mundo donde el cuerpo de una persona que vive en un país del tercer mundo es mucho más duro y es mucho más rígido que el de una persona que vive en un país del primer mundo. Porque es una persona que está mucho más golpeada que una persona que vive en el país del primer mundo, que no sufre ninguna necesidad. El, el tema de la droga es un tema demasiado complicado. Lo, lo podemos ver con lo, con lo que pasó, ¿no?, con el narcotraficante que... que el colombiano. El colombiano. Mi el, sangre. El, el, el narcosocialismo. <risa> eh, el día ah, la Larroque. El Cuervo Larroque. Por, por eso digo, o sea, es un negocio. Todo es un negocio. La droga es un negocio. El fútbol es un negocio. Eh, y, y se saca plata de todo. Y, y, si, y si esas personas o esos, esos narcos son tan importantes y, y no, no, no los puedes tocar no los puedes arrestar y cuando los arresta se arma tremendo debate mediático no que no los quieren encarcelar que sale eh, dicen que, que, que es el narcotraficante más importante que hay o sea yo no entiendo eh, esa impunidad que hay en mi punto de vista eh, como que tienen una no sé, como una seguridad diplomática Como que nadie los puede tocar, los arrestan Pero después, si los si los arrestan Desde la cárcel, siguen con sus tramoyas Es algo demasiado complicado Tienen una protección judicial, una protección Política administrativa porque Porque tienen lazos directos con los que son eh, Los sectores políticos Y gobernantes dentro de lo que puede ser eh, América Latina o lo que puede ser el mundo ¿No? Tenemos que ser realistas Que el narcotráfico maneja eh, Mucho, pero mucho dinero Un caudal importante de lo que es el sector económico en nuestro país. Entonces, hay que ser realistas de esto. Tiene una protección política. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con los grandes políticos de todo el mundo y con los sectores empresariales y terratenientes eh, de todo el mundo. Sí, además, igualmente creo que Argentina, dentro de todo, está bastante saludable en ese sentido. Podemos ver un país como México. Es increíble. En México aparece gente colgada de los puentes. Colombia también. Colombia, con que la FARC que son el, supuestamente el ejército del pueblo, pero de, de ejército del pueblo no tiene nada. Ellos luchan por intereses propios, por ganar plata y nada más. Pero además de eso, creo que también quiero nombrar otras cosas. Uno ve, por ejemplo, la cantidad de de operativos que se hacen acá en Argentina contra la droga y hace poco salió un informe de la cantidad de droga que en, en Argentina se perdía. Por ejemplo, cuando la policía encauta droga por ejemplo, quedamos 100 kilos, dice que hay un cuarto de esa droga que se pierde en estudios administrativos, en estudios eh, eh, químicos, en lo que sea, pero esa droga se pierde y no aparece más y queda en, en, en ese en ese vacío de que de toda la droga que se incauta en Argentina por la policía, un cuarto se pierde. Entonces, eso da que pensar y decir, si, si, ¿qué, ¿qué pasa con esa droga que se pierde? ¿Se, se les cae al inodoro o...? O, o sigue se la fuman todo o, se, o sigue dando vuelta en ese círculo vicioso narco. Muchas veces pasa esto, ¿no? Como dice Nico, el tema de que eh, secuestran, no sé, 5 kg, vamos a decir marihuana, ¿no? El 50 agarran, lo quema y el otro 50 lo vuelven a meter dentro del mercado. Entonces, como decía, recién hay una relación de lo que es el poder y lo que es el narcotráfico, porque porque son dos pesos muy importantes. Hoy en día el narcotráfico tiene tan tiene tanto poder y tanto peso como puede ser. Eh, Estados Unidos, yo lo relaciono muy así, quizás estoy equivocado pero me parece que el narcotráfico domina mucho como domina mucho Estados Unidos o Obama hoy en día sí, Estados Unidos quiere erradicar el narcotráfico pero son el país que más consumen eso hay que mencionarlo claro, es algo que llama mucho pero mucho la, la atención. Bueno, tenemos que ir redondeando el tema porque me parece que... porque tenemos un programa cargado de información? Nico, ¿algo más para, para agregar? No, realmente que sí, que creo que hoy en día el problema de la inseguridad está, bueno, más allá de las drogas, creo que la única forma de combatirlo es con educación, con salud y con trabajo, ¿no? con planes y con planes sociales. Otra forma no hay, y la verdad que yo no apoyo esas visiones de que hay que matarlos a todos. Tal cual, tal cual Nico, el tema hay que aplicar políticas sociales, políticas de igualdad, políticas de inclusión Porque es muy importante el tema de la salud, el trabajo y la educación Y tener una sociedad preparada para que este cambio se pueda se pueda dar eh, Y se está aplicando, eso hay que decirlo, que se está aplicando Es un, es un gobierno que desde hace tres mandatos que está aplicando un proyecto nacional Que quiere la inclusión social y quiere erradicar todos estos males de la Argentina Exactamente, Luigi, nos mandas un tema musical por favor ¿Puedes un programa de radio? Vení Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez En la, en la calle 10, 10 Número 4796 20. Ven a Santeguir te, te, te esperamos Radio con todo Bueno, continuando con el programa, ¿no? Tenemos un tema de actualidad, ¿no? en el mundo para contextualizar bien en Medio Oriente, ¿no? El tema de la ocupación, ¿no? de Israel en lo que sería la franja de Gaza y la ocupación en lo que sería Jordania, ¿no? Que es un tema complicado que viene ya desde, desde hace un tiempo esto, ¿no? Esta lucha, ¿no? En, en en este Medio Oriente Eh, que se basa mucho en lo que es la teología política, ¿no? Y, y hay dos hay dos movimientos o dos agrupaciones principales que podríamos rescatar, ¿no? Que serían Amas y la otra, como era Nico, es el, el Hezbollah, que, eh, que, que es el partido de Dios, ¿no? Eh, estas estas dos agrupaciones son eh, son dos agrupaciones muy importantes de lo que es eh, el, Medio el Medio Oriente. Eh, para hacer mención A lo que es un poco Lo que es el, el Hezbollah ¿no? Es el partido de Dios Y eh, surge eh, Para estar en oposición A las ocupaciones de Israel eh, En todo lo que es el Medio Oriente ¿Por qué? Lo que pasa es Sí, Nasa, ¿tenemos, ¿tenemos un comentario? Sí, sí, tenemos un comentario eh, en el estado que hemos puesto. Sí, vamos a recordar a la gente, uh, siempre nos, nos colgamos, uh, ¿sí? Sí, eh, sí. Si, si, nos quieren, si nos quieren comentar algo, nos pueden comentar en nuestro Facebook que se llama El Mirador, todo junto Espacio, Programa. ¿sí? Ahí nos pueden agregar, los aceptamos y pueden eh, participar en los debates. Habíamos puesto... Un, un Estado que decía, ¿qué opinás sobre la encuesta de m y nos comenta Elsa Sarriés que pone, creo que la seguridad debe empezar a combatirse desde me, medidas de vigilancia y control por parte de los efectivos de seguridad y de prevención social con la creación de programas que contengan aquí el sector de la población que esté en riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Pero el tema es demasiado complejo. Eh, ¿Cómo erradicar tanto la corrupción en la fuerza y, y cómo manejar las mentes de los jóvenes que ya están metidos en el delito? Eh, hace poco vi un documental donde un chico de 12 años en esta situación a los que se le preguntaba si ellos querían ir a la escuela y tener una vida digna y respondían que no, que en la calle ellos estaban bien y tenían la vida que querían. La formación de eh, comportarse queriendo atacar a un camarógrafo y escucharlos eh, hablar realmente causa mucha tristeza e impotencia. Eh, también tenemos, gracias Elsa por el comentario, también tenemos un comentario de Laura Lugo que nos pone La inseguridad es un tema complejo que lo tienen que combatir entre todos Con políticas de igualdad, políticas sociales, es complicado manejar a los menores que son delincuentes y que viven en las villas Pero eso tendrían que haber muchos asesinatos sociales para encargarse eh, de menores Y fijarse que se creen, que se crían y qué tipo de vida tienen También hay que tener en cuenta que los policías liberan las zonas para que vendan droga. El narcotráfico es un negocio grande que es difícil de pararlo. Hay que esperar que tomen medidas de seguridad correspondientes. Le agradecemos a Laura, le agradecemos a Elsa. La verdad que sí, coincidimos, adherimos no con, con los comentarios. Tenemos otro comentario. Y tenemos un, un comentario más de, de Mau Botero que nos pone, el fútbol es un negocio, la droga es un negocio, todo toca un límite y ese límite pasa gracias al dinero. Bueno, gracias Mauro también. La verdad que bueno, hoy tenemos un programa donde nos, nos están comentando, nos están comentando. Está bueno esto, ¿no? Que sea el debate, que, que puedan comentar, que puedan dar eh, sus opiniones. La verdad que es muy importante el tema este. Nico, ¿te gustaría hacer mención de actividades que pasaron en Las Atay y así después yo continúo hablando sobre el tema de Israel? Sí, totalmente. Uh, algo importante se ha inaugurado el parque industrial de Las Atay Pivera en el que Ya están ocupadas de 16 de 20, 16, sí, 16 de 20 parcelas para industrias. Así que uh, sí, profundizando el modelo, ¿no? que bueno, no Nico, Nico, visto dónde está en el Pato, kilómetro eh. en la ruta 36, kilómetro bueno, eh, en el Pato. Está sí. ah, bien, la la verdad que que es muy interesante, ¿no? Que se estén dando estos estos parques industriales, ¿no? Que que se siga ampliando y que se siga dando eh posibilidades laborales no a la sociedad y lo, y lo bueno de, de Berazategui es que uno puede ir a la oficina de recursos humanos que está en la Mitre I11 y uno va, deja su currículum y eh, comenta y dice que es un ciudadano de Berazategui y le consiguen trabajo eso, eso también hay que rescatarlo está bueno que sigan abriendo parques industriales porque eh, tienen prioridad los ciudadanos de Veracruz, no sé, Nico, la verdad que hiciste eh, diste diste un puntapié muy muy importante, ¿no? Para que se para que yo pueda comentar esto también de, de Mitre y 11, de que la gente que, que esté desempleada y que esté buscando empleo pueda recurrir a la oficina de Recursos Humanos de Mitre y 11. Así que Nico, la verdad que muy importante esa mención y ese anuncio que hiciste, ¿eh? porque mucha gente no lo, no no lo conocía. No, sí está bien, y además por ahí algo para decir es que los alumnos del Politécnico, de sexto del Politécnico, ganaron un concurso, ganaron no, salieron segundos en un concurso nacional de, de, de obras de tecnología, de obras de infraestructura. Así que también una felicitación para ellos. Que bueno, hay que felicitar a los pibes, a los pibes de la satélite, a los pibes del poli, que la verdad que bueno, se nota que hay un laburo ahí, que un laburo de fondo, que un laburo eh, en los colegios, en el poli, la verdad que es mucho muy buen eh, colegio, un colegio técnico el poli, así que la verdad que felicitar a los pibes. Sí, sí, y... No, pero nada más. Nada más, Nico. Y bueno, yo me enteré que fuiste a ver a Calle 13 eh, en La Plata, ¿puede ser, Nico? Sí, la verdad que sí, fue... La verdad, eh, este muy agradecida, la gente está a Calle 13, yo vi gente llorando a la hora de cuando sonó el tema Latinoamérica. La verdad es que es muy muy conmovedor y además creo que resulta más conmovedor aún ver a una banda, grupo de a músicos excelentes músicos excelentes y por sobre todo me los mensajes que deja la banda, ¿no? Porque por ahí mucho lo que lo que lo que se estigmatiza es decir, ah, sí, porque ellos hablan, hablan, pero no pero por lo menos hay alguien que deja el mensaje, ¿no? El mensaje que dejaba es, por ejemplo, justicia por los desaparecidos. Hay que tener en cuenta que ellos son puertorriqueños, ¿no? Justicia por desaparecidos. Decía a todos los chicos que están acá presentes que vayan a estudiar, vayan a estudiar que eso eso es nuestro futuro, el futuro de Latinoamérica es que los chicos estudien. Pidió justicia por María Ferreira y eh, pidió eh, como llegue por, por los desaparecidos pidió porque no crean lo que dicen muchos diarios de argentina así que la verdad que un show además de un show increíble muy buenos mensajes dejó eh, hay que mencionar también cómo arrancaron ¿no? eh, eso que empezaron haciendo un par de, de temitas con con rimas, ¿no? Atrévete. Y después hay que ver el mensaje social que están dejando ahora, cómo, cómo cambió su visión. Y ahora a los jóvenes que cuando hicieron famosos, eh, le están dejando mensajes y le están enseñando lo que es la, la vida misma, ¿no? Porque intentan sacarle la venda a muchas personas. Cómo, cómo es la, la vida, cómo, eh, que, la, que los jóvenes... se se interioricen y que se preocupen por temas que importan. No no hay, no hay que debatir boludeces, como decimos, no hay que ver una nube de pedos, hay que debatir temas que importan, temas que... Eh... No sé si pueden cambiar el mundo, ¿no? Pero eh, das tu granito de venera para poder cambiar el mundo. Tal cual, tal cual. Hay que reivindicar a Calle 13. Tiene muy buenos temas, temas como Latinoamérica, ¿no? La verdad que yo la reivindico mucho a la banda. Me parece muy interesante. Además, algo que me gustaría rescatar. Que tocaron eh, en forma gratuita, ¿no? Y asistieron más de 150.000 personas. Un dato que no es menor. Sí, la verdad increíble, tuve la oportunidad de subirme a una farola, miré para atrás gente hasta en la puerta de la catedral mirando una cosa, increíble, la verdad increíble la cantidad de gente que asistió. Nico, ¿y a qué hora tocó? Recordanos. Ocho, ocho y cuarto, alrededor de las ocho y cuarto empezó a recitar. ¿Hasta qué hora tocó más o menos? Hasta las diez y cuarto, diez y veinte. ¿Qué temazo? Acá lo puso Luigi de fondo, Latinoamérica es un muy buen tema. Y Nico, ¿y vos a volviste de ese espectáculo? Y la verdad que esto El espectáculo fue genial, la ida fue genial. Iba todo perfecto hasta que quise llegar a mi... Quería volver para mi casa, llego a la estación de trenes. No, che, perdoname, pero hoy no va a haber, no va a haber trenes ni el miércoles. ¡Oh! ¡Durísimo! <risa> sí, imagínate No solamente yo, vos no saben la cantidad de gente que había varada en la plata. Plaza Italia, Plaza Italia 3 de la mañana estaba que explotaba de gente. Yo creo que nunca hubo tanta gente en Plaza Italia como un lunes, un digo, martes a las 3 de la mañana. Qué grande, Nico, vine que tuviste la posibilidad de, de poder asistir. Nasa, ¿tenemos otro comentario? Hoy, hoy nos están escuchando. Es un comentario de Adrián Nicolás que dice, eh, habíamos puesto, que, pusimos un Estado que dice, ¿qué opinas sobre la invasión de Israel en la Franja de Gaza? Y Adrián Nicolás nos pone, eh, ya no hay países dominantes, hay corporaciones que creen tener el derecho divino de aterrorizar y esclavizar pueblos libres. Pero ellas no saben que los pueblos libres morirán antes de verse arrodillados. Palestina vencerá carajo. Qué grande. ¿Cómo es el nombre? Eh, Adrián Nicolás. Le agradecemos a Adrián Nicolás. Eh, así que, eh, muy importante no que, que nos comenten, porque está bueno no que se dé el debate. no Y, y bueno, eh, volviendo al tema de, de Israel, ¿no? Cómo Israel eh, invade, cómo Israel ocupa, ¿no? Estaba leyendo, no sé, ayer u hoy, estaba leyendo en Facebook, ¿no? Eh, sobre Galeano, ¿no? Que eh, Galeano contaba que en 1948, ¿no? Israel... Eh, o sea, como que los hizo ir a los talibanes Que se tuvieron que refugiar en el Líbano Y eran más de 800.000 talibanes O sea, que no es un dato menor 800.000 talibanes se tuvieron que ir ¿Por qué? Porque los mismos eh, israelitas los echaban Y a los que no echaban eh, Ahí Magaliano eh, mostraba no a, a una señora no Que era talibán Y que comentaba que a la gente que se quedaba, no los israelitas, ¿qué hacían? Eh, los eh, sometían. ¿Por qué? Porque rodeaban sus casas ¿no? con armas de guerra, eh, arrasaban con todo lo que era eh, su tierra trabajada, mataban a los seres más queridos y mutilaban a los hijos. O sea, estaban en condiciones de esclavitud, no eran considerados personas. Entonces, es algo que tenemos que modificar, ¿no? Porque en Medio Oriente pasa, pasa mucho esto. Y esto se da por una ideología eh, que se basa en lo que es la teología y en lo que es la política. Sí, hay que tener en cuenta que los israelitas son judíos. Eh, está buena, creo que no lo dijiste, ¿no? no Tal cual, sí, sí. Eh, tenemos otro comentario, Nico, disculpame sí. y seguís hablando. Tenemos otro comentario de Milton Amarilla que dice... Inentendible cómo una comunidad tan golpeada... Eh... Tan golpeada en su historia permita las atrocidades que se observan sobre Palestina el pueblo de Palestina resiste y vencerá sobre el dominio de las corporaciones que se creen eh, dueñas del mundo eh, a, a camtondale le agradecemos por el comentario Hamiltonton da en la tecla no porque vemos lo, lo que sufrieron los judíos no en, en, en su historia en la Alemania nace la alemania nazi vemos todo lo que sufrieron y ahora es como que no tiene memoria pero eh, Quiero introducir un poco el tema, un poco más histórico, que parece un poco más aburrido, para que la gente pueda entender cómo es el conflicto palestino israel y por qué se produce todo esto. Palestina-Israel, eh, estaban antes vivían en la misma zona donde ahora es el Estado israelí. sí eh, Siempre hubo conflictos, más que nada conflictos religiosos, como mencionamos. ¿Y qué pasa? Estados Unidos eh, apoya a, a Israel. Entonces, le dio una mano a la ONU, se debatió este tema, y en el año 1942, eh, Israel... Se, se establece como Estado, Israel se establece como Estado, entonces qué pasa, eh, los palestinos quedan flotando en el mundo, no saben dónde ir y se empiezan a esparcir en el Líbano, en Egipto y en todos los, en Irán, en Irak, sí pero qué pasa, eh, después de discutir, después de que haya muchas guerras civiles, no muchos muertos, llegan a un acuerdo, en la ONU llega a un acuerdo y dice que la zona de Cisjordania y de la Franja de Gaza, que no es un, una zona muy grande, no pero está, limita con Israel... Eh, se iba a conformar el Estado Palestino. Después de esta medida, los palestinos empiezan a volver del Líbano, de Egipto, de todos los países que dije, y se empezaron a sentar en la Franja de Gaza. Pero fue una mojada de oreja para Israel, se enojaron e invadieron por primera vez eh, la, la Franja de, de Gaza. Después eh, se, se produce Hamas, se produce Hezbollah. Eh, Hezbollah no, no, no es tanto esa zona, pero lo, lo, lo vieron reflejado. Hezbollah eh, hace su primer atentado en lo que es el Líbano. El Líbano, sí. Eh, pero ¿qué pasa? Ellos también sacaron a Israel del Líbano, Entonces, pero te, tenía más fu fuerza militar. Entonces, eh, Hamás, cuando se crea Hamás, también es un grupo político militar que toman como ejemplo a Hezbollah y eh, realizan la lucha armada, pero de resistencia, porque era resistencia. Estaban invadiendo la zona que se le había dado por derecho. Ah, eh, Hamás eh, surge eh, en oposición a la eh, ocupación israelí y también ah el tema de los partidos políticos que habían abandonado esa lucha, que eso hay que recalcarlo, ¿no? Porque eh, jamás surge por qué? Porque hay otros partidos políticos como por ejemplo la OLP que los mismos israelíes eh, la habían arrasado, la habían extinguido porque por qué pasa? Los israelíes habían eh, invadido Beirut, que es la capital de, eh, de capital del de, de Líbano, del sí, Líbano. De Líbano eh en dónde Eh, dijeron que le iban a tomar por 48 horas pero qué pasó lo tomaron por 18 años ah, y el único que, el único que pudo eh termina con esto fue Gesbolá, que es el partido de Dios que dio su primer eh, aparición en lo que fue el Líbano y después bueno, eh Hezbollah va perdiendo, va perdiendo eh, peso, poder, iba perdiendo también, bueno, la OLPE la, la arrasó eh, el tema del la, la, la arrasaron los judíos, los, los israelitas y después también arrasó con el terminó arrasa con la OLPE, eh, jamás es verdad, hay que, hay que mencionar que jamás no tiene el mismo poder militar que tiene Gesbolá son son dos movimientos que se influenciaron por la revolución israelí, por el conflicto iraquíran, sí, por la, por la creación de Hezbolá y por el, también el desarrollo de los chiitas, el desarrollo político y económico, ¿no? Porque tenemos que, que mencionar que nació en un contexto que es en el 75 del 75 al 90, es un contexto de guerra civil, de guerra de guerrillas. Ambos tenían una estructura militar, ¿no? Cuando hablamos de Hezbolá, sabemos que era apoyada también por Irán, porque porque eh Tehrán que era la capital de, de Irán mandaba eh, miembros o sea eh, militares a luchar en contra de la ocupación o sea que son son dos eh, grupos eh, políticos eh, militares que luchaban en contra estaban en contra de la ocupación israelí hay, hay que ver cómo son mal vistos no en el mundo los ven como terroristas pero lo que están haciendo es intentar salvaguardar el lugar que les dieron no tienen un lugar están di dispersos por el mundo y, y vemos la influencia que tiene Estados Unidos en esto Y, y acá justo Nahuel, eh Nahuel Tacarrello, ¿verdad? Eh, si lo si lo pronuncio mal nos menciona eh, Nahuel Tacarello. perdón, por la pronunciación, nos comenta, nos comenda. Como un pueblo tan hostigado se manifiesta de esta forma ante el débil Palestina que ni estado tiene. Hoy que con su íntimo amigu amiguismo con Estados Unidos decepcionante y también nos sube una foto, gracias eh, Nahuel por subirnos la foto, nos sube una foto en que hay dos manos que se están eh, hay dos manos que se están dando la mano sí, que una una es de Israel, otra de Estados Unidos y está manchada de sangre sobre todo la, la zona de Medio Oriente. Hoy me contaba mi mamá que también eh recibe apoyo Israel, no solamente de Estados Unidos, sino que también de Alemania. Algo que ya mucho atención porque yo le decía pero cómo va a recibir apoyo de Alemania si eh, tuvieron en su historia eh, una una cierta un, un cierto odio rivalismo por lo que fue eh, la Alemania nazi que eh, mataba eh, judíos Entonces yo no puedo entender cómo Alemania apoye a los a Israel y cómo también Estados Unidos y cómo hostigan Y siguen invadiendo y ocupando territorios en Medio Oriente Algo que llama mucho la atención Hay que frenar con esto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros compramos la película Yankee La película que nos venden ellos Esa historia oficial Manchada de sangre que la cuentan los vencedores No, no, no, no la cuentan los actores populares eh, La sociedad La cuentan ellos Y ellos te la cuentan como ellos quieren Y no es así Porque te pintan como delincuentes Te pintan como terroristas A Líbano, a los talibanes Y no es así Te pintan como bueno A Israel, a Estados Unidos la respuesta es muy fácil ¿no? de, de por qué Estados Unidos y Alemania eh, apoyan a, a Israel es por el, la, la guerra no la guerra que se, se estableció después de, de el 21 de septiembre no con el atentado que que la guerra ya no era eh, comunismo contra capitalismo no era Estados Unidos contra Rusia tenían que buscar otro enemigo Entonces qué pasa encontraron a los musulmanes y ahora eh, todo aquel que esté en contra de los musulmanes y eh, va a estar a, a, a, o sea, va a ser aliado de Estados Unidos tal cual si sí, ese es el conocido eh, choque de civilizaciones no es estoy a favor de los musulmanes o estoy en contra antes era el comunismo y el capitalismo el comunismo era la parte oscura y el capitalismo era la parte buena entonces me parece que desde ese lado se está dando hoy, hoy en día lo que es eh, la guerra no Porque sabemos que no puede haber una tercera guerra mundial pero lo que va a ser lo que va a haber va a ser un choque de civilizaciones como estamos viendo hoy en día una guerra eh, teológica política una guerra que se, se basa en la ideología en la religiosidad sí creo que básicamente eso es muy importante ¿no? remarcar que es una guerra muy muy muy teológica la verdad es que, que la religión está muy es que ellos tienen tal vez uno lo, lo ve distinto, pero ellos por cómo se criaron ponen la religión en un lugar más sagrado que nosotros y además que son muy, lo que se conoce, ellos tienen muchos grupos fundamentalistas que son los que realizan los atentados y, y, y demás cosas. También es importante remarcar que, que es política y por sobre todo yo creo que hay muchos intereses económicos de por medio de, esa, de esas guerras que se libran. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que se hizo en Irán, con lo que hizo Estados Unidos con Irán cuando eh, le tomaba los pozos de petróleo, ahí uno uno empieza a darse cuenta de lo que realmente buscan algunas potencias en esos lugares en los que prácticamente no pueden robar nada porque está se están destruyendo, literalmente se están matando entre ellos en Medio Oriente y Estados Unidos va ahí como una especie de larva que va a robar lo poco que les queda a esos a esos estados, ¿no? El petróleo, hay que mencionar eso, el petróleo. Justamente es lo que a lo que a lo que yo estaba apuntando. También se dio el tema del petróleo con, con lo que fue irá, cómo Estados Unidos sigue invadiendo, cómo Estados Unidos siempre queda como el bueno, como el víctima. Y teniendo en cuenta que Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz. <risa> algo que llama mucho la atención y este último año lo ganó la Unión Euro Europea. Vergüenza, vergüenza la, los dos casos. Eh, al, algo que se... Vergüenza la nata. <risa> vergüenza la nata. <risa> vergüenza es Carrió. Escati. <risa> <risa> eh, no, porque somos malos, somos malos muchachos. No nos olvidemos del tema. Eh, al, algo que pasa en estos en estos países israeli, eh, israelitas, ¿no? De, de la zona de Medio Oriente es que la, la formación política, ¿no? Los partidos políticos no son iguales como como los que hay acá. Nosotros como que la gente que no no, está, no se interioriza tanto en el tema no, no sabe bien. Acá los partidos políticos son tan solo políticos. Se encargan a eso. Los partidos políticos de... Los, pa los países de Medio Oriente son eh, partidos políticos armados, es decir eh, políticos militares, esto que significa que ellos, lo, lo mismos que, que votan en Cámara de Diputados son los que agarran un fusil y van a defender a su país teniendo en cuenta también la, el alto grado de religiosidad que le ponen a eso no porque ellos eh, para ellos es importantísimo lo, todo el tema de la religión y de defender su cultura creo que es básicamente también por lo que mucho se da to todos estos encontronazos culturales Así como acá tenemos eh, la Biblia, ¿no? que cuando lo, lo hacemos jurar, eh, cuando una persona está en un juicio. no O, oh, por ejemplo, también cuando llegan a un cargo eh, público, los funcionarios públicos tienen que jurar ante la Biblia. Es, es verdad, pero no está tan interiorizado, no, no está tan fuerte. Allá el Corán, eh, se basa en el Corán, lo que dice el Corán es el Código Civil, el Código Penal, la Constitución y todo. Se basa en lo que dice el Corán, son demasiado estrictos con ese tema teniendo en cuenta que eso también la gente lo acepta no es algo que por ahí la religión está impuesta y, y la gente es que sufre su religión o es que se siente azotada por un gobierno o por una dictadura que les impone la religión es, es todo lo contrario justamente la gente es la que elige esa religión y esas formas de vida tal cual, la gente adopta, acepta y da la vida por esto eh, la causa es esa y ellos van y, y son escudos humanos, van y, y se ponen una bomba en ellos mismos Y se explotan y se terminan muriendo, pero ellos dan la vida por sus ideales. Sea un ideal que para algunos esté bien, que para otros esté mal, ellos lo ven bien. Tienen una especie eh, de fanatismo por una ideología religiosa, por eh, algo teo eh, teológico, pero me parece que, que dentro de todo eh, es justo y es noble. no Cada uno elige lo que quiere realizar, el, pertenecer o no pertenecer a una a una religión, a una secta, porque para muchos es una secta, para mí no deja de ser una religión, pero me parece importante esto, no eh, de que los mismos que integran estos partidos políticos son los mismos que están en, en el Parlamento y son los mismos que llevan un fusil y se ponen una bomba y ponen bombas en cualquier lugar. No es como pasa en el resto del mundo, que los funcionarios están todos de traje y corbata y no utilizan los transportes públicos. No, creo que igual hay que tener en cuenta que esto esta lucha de, de, de ideales, por ejemplo, también se lleva consigo muchas muertes de gente inocente, de civil, como por ejemplo está pasando ahora en Palestina. Porque de hecho los que matan no son los cabecillas, o sea, a los que matan no son a los cabecillas de la, de los grupos fundamentalistas, sino que matan a gente a civiles nada más a, a familias, a nada más a eso al pueblo tira momo te cae cae eh, ahora que se hace una distinción entre martirio y suicidio como, como dijo nahuel ellos se ponen una bomba no les importa nada y, y qué pasaba ellos no tenían plata para comprar armas no tenían plata para comprar fusiles no para comprar nada entonces el único medio que tenían para lastimar a Israel cuando los había invadido era ponerse una bomba o poner una autobomba y, y, y mandarse donde hay una un Eh, un baile es no sé el hombre una masa, una, una, do, do, masa de una, sociedad una, una concentración de israelitas entonces lo que hacían era se ponían la bomba iban y mataba y acá se hacía una diferenciación entre eh, que en el Corán eh, está mal visto el suicidio en el Corán el suicidio está prohibido y, y, y leyendo un, un artículo de chomsky eh, que es, es un excelente eh, excelente un gran pensador eh, que decía chomsky Eh, que, que hace una diferenciación entre martirio y suicidio, que no es martirio lo que lo que hacen los lo, lo, las personas de que se, eh, se pone una bomba, sino que el, el suicidio es eh, el último recurso que tiene una persona eh, que no, no, ya no tiene ganas de vivir, entonces se mata. En cambio el martirio es un recurso que utiliza una persona con ganas de vivir, con ganas de proyectarse en un futuro, pero que no encuentra otra medida para... Para defender un ideal, ¿no? Un futuro. Porque es un futuro que le está dejando a sus propios hijos. Y, y, y también desmentían la idea de que, de que, de, de que se ve... Una soncera, podríamos decir. Es que si si se, se explota no con una bomba, se van al cielo. Eh, que tienen vino y que tienen eh, muchas prostitutas, ¿no? Es, y, y, hacia, y, y, y desmentía una eh, esa soncera. Acá nos comenta Rochi Soto. Nos pone, eh, lo único que puedo decir es que claramente Israel es un títere de Estados Unidos. Bien. Gracias Roche por el comentario. Gracias Roche, la verdad que sí, no cabe ninguna duda, es un títere de Estados Unidos, está dominado, las órdenes la bajan, la baja Obama, la baja el gobierno estadounidense y lo único que quieren es seguir ocupando, seguir invadiendo. Algo que la verdad que quizás a nosotros, a la sociedad, a la gente que, que, que somos nacionales, que somos populares y que queremos que, que la sociedad siga avanzando, que el mundo siga creciendo, Eh, no va a molestar, y es obvio esto molesta, molesta como, como como decía, creo que Adrián Nicolás no que el tema de las corporaciones como domina todo ¿no? como eh, se busca la explotación seguir explotando, seguir invadiendo seguir ocupando y, y no les importa nada, matar gente, matar pibes, matar nenes, y nenes inocentes familia, y eso la verdad que me llama mucha atención y la verdad que me indigna a mí de en cuenta que como hablamos hoy del narcotráfico de las barra ya hablamoslo otra vez la guerra, aunque muchos no lo quieren, o sea, o, o suene muy cruel, la guerra es un negocio más, porque la guerra mueve muchísima guita, muchísima, yo creo que mueve más todavía más plata que el narcotráfico que todo el narcotráfico del mundo. Eh, Estados Unidos es el país que más inversión hace en, en, en, en la, en la, en la, en la parte ejército. claro, en la parte militar del mundo. Entonces eso Habla las claras de la, del tipo de nación que se consigue Además, creo que los hilos que se mueven en Creo que se juega con los ideales de esa gente no Porque es gente que está en una situación muy muy marginal Más allá de, de todo, los israelíes los, Gente que está en la franja de Gaza Entonces Estados Unidos hace su, sus movimientos políticos Para poder sacar provecho de, de, de ese lugar Ahora, yo la pasa estaba leyendo no algo en, en clarín no y, y nombra mucho lo que hayshihad nasa vos que que, que son más idóneo en este tema ¿qué nos podrías comentar del chihad eh, el jihad es como un grito de no de guerra sino de asociación no eh, es, es una visión que tiene de adhesión del pueblo pues por no hay una definición, ¿no? No hay una definición específica del jihad. No, no es que vas a la raid sí el jihad es esto. Sino no es un término unívoco. Lo, lo que tiene es que puede haber mucho jihad lo que menciona la, la gente. Dice, puede haber mucho, un jihad eh, de la educación, un jihad de la política, un jihad religioso. Es, es como el, el grito de adhesión que tienen ellos. Eh, cuando pasó el conflicto entre Irán e Irak, ¿Sí? estaba dividido el mundo, porque no sabían eh, las potencias con quién unirse. Por ejemplo, como fue en 2001 acá, acá lo, lo vamos a reaccionar con un yihad donde la población salió, fue y pidió la destitución de, de la Rúa. Exact, exactamente, es, es eso. La única diferencia es que no fue pedida por, por alguien especial, fue fue el pueblo mismo que salió por ese yihad. Espontáneo. Espontáneo, este sí es espontáneo. Entonces, eh, <risa> en, en el conflicto Irak-Irán que hubo, estaba Saddam Hussein. Saddam Hussein que había perdido totalmente el apoyo de Estados Unidos, entonces todo el apoyo, eh, de la, la, la alianza que era Estados Unidos y todas las potencias era de Irán, y estaban en contra de, de, de Irak. Entonces sale Saddam Hussein uh, a llamar por la yihad, a que se les unan por la yihad, y, y la gente le soltó la mano, igual lo, lo, lo le pasó a Bin Laden lo mismo. Eh, es como que la, la gente de Medio Oriente está muy apegada a ese término y, y a ese llamado de adhesión. No, no no se adhieren por cualquier cosa y, y la gente no tiene de eh, frente. Hablando ahora de Medio Oriente, de esa Hussein, de Bildad, ¿no? la vez pasé está leyendo un artículo donde planteaba a esta gente de Medio Oriente que eh, todo lo que el cristianismo le había hecho sufrir no a ellos, o sea, a esa religión, ellos lo, lo iban a hacer pagar el triple. O sea que eh, yo... En mi cabeza, que siempre pienso en estas cosas, en el tema de que no creo que haya una tercera guerra mundial, creo que va a haber un choque de civilizaciones. Y me parece que no es nada descabellado que estos sectores de Medio Oriente, que fueron invadidos siempre, toda la vida, por por cristianos, porque es verdad, por cristianos o por judíos. Me parece que estos sectores van a agarrar y a invadir a países que son cristianos, a países que son judíos. Y ahí se va la matanza, se va a la matanza de gente que quizás no es cristiana, que gente no es judía, pero que de todas maneras, por vivir en un país así... Uno va a terminar que tener uno va a tener que, que pagar los platos los platos rotos Sí, realmente creo que la violencia engendra más violencia nada más eso y es el claro ejemplo ahí en, en medio oriente ...cuando los cuando se, avisa, se avistaba una paz... ...que los palestinos pudieron volver a la franja... ...los israelíes vuelven a atacar, vuelven a atacar... ...vuelven a bombardear... ...y eso genera... ...¿qué genera de parte de Palestina? ...genera un, un, un enojo... ...porque más allá de, de, de que sea político... ...hay que tener en cuenta que son personas como todos... ...son gente con familia... ...entonces si a mí me matan a un hermano... ...me matan a un padre... ...en, en, un, en un bombardeo de los israelíes... ...yo les voy a tomar un odio tremendo... ...pero yo por ejemplo lo tomo por esa parte... Y entonces, ese odio mismo que se engendra esa violencia va engendrando más violencia. Y realmente no no no creo, no sé si puede haber una salida porque es realmente muy complicado el tema. Creo que realmente el tema teológico es lo que lo, lo que también está tan metido ahí que lo hace tan difícil. Creo que ese problema es fundamental y lo y, y todos los condimentos que de afuera se van tirando como para que esa bronca siga creciendo, como el ejemplo parte de Estados Unidos o de, o de esas naciones eh, aledañas a, a, la, a la franja de Gaza. Eh, no sé qué opinan ustedes. Sí, eh, algo que mencionamos mucho hoy y lo estuvimos escuchando es el choque de civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa con este choque de civilizaciones? Eh, vemos a Medio Oriente contra occidente. Vemos oriente occidente, ante antes era Estados Unidos, eh, Rusia, ahora vemos todos los pueblos de, de Medio Oriente, Estados Unidos, Estados Unidos y Cuba, Estados también. Unidos y Cuba en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Es algo muy difícil, como dice, no, no creo que pueda haber una tercera guerra mundial porque no hay un un opositor firme, porque no no, no hay una Rusia comunista. Exactamente, no, no hay un país que se banque ser opositor. Quizá uno puedo decir Cuba, pero Cuba es un país socialista que no tiene tanto peso y Chávez no, no lo ve una persona que que le vaya a hacer la... O sea, no creo que se dé una tercera guerra mundial. ¿Le Era, va a hacer la contra a Estados Unidos? Sí, pero pasa que hoy en día hay una alianza con Obama y, y Chávez. Hay, hay intereses encontrados. Entonces, ¿qué pasa? Ve, vemos los países que tienen mayor poderío atómico. Está Estados Unidos, está Rusia que perdió terreno, pero está, está como fría ahí esperando a ver qué pasa. Está Irán, está Irak. Y también está China. Y está China y también está Israel, lo que no estamos mencionando, que es otra potencia que que la misma ONU, que es dirigida por Estados Unidos, está permitiendo y que, que el, los tenga. El grupo económico, el BRIC también. El, el, el BRIC también, eh, que es Brasil, eh, China, Rusia, Rusia Rusia India. Y, y e India ahora se, se, se adhirió Sudáfrica. Pero como dijimos del choque de civilizaciones, lo, lo que quiero recalcar es que como no hay un opositor, no hay, no hay un país que se banque ser opositor de Estados Unidos Hay organizaciones como Al-Qaeda, vemos Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, todo lo que se están eh, sondeando, todo lo que se están hablando. Son redes ter terroristas que es imposible desmembrar. Entonces est están distribuidas por todos los países Medio Oriente. Entonces no se puede erradicar tampoco. Entonces siempre van a estar. Porque después que, acá se estuvo hablando que mataron a Bin Laden. Si lo llegaran a matar a Bin Laden en serio estaría muerto. Al-Qaeda sigue. Sí al segundo hombre que ahora va a ser el primero y matan al primero y va a, ser, va a haber otro segundo y siempre va a seguir, no será sé, algo que no van a poder erradicar y, y tampoco creo que se que haya un conflicto armado fuerte de invasión de, de esos países hacia Estados Unidos o más ataques terroristas si el cese, si hay un cese de Estados Unidos entonces creo que va a haber un cese, un cese al fuego en general Sí tal cual. yo creo que la única oposición que se le puede a Estados Unidos hoy en día puede ser China Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es vivo, no es boludo, no se va meter con, con China. Yo creo que hoy en día China agarra aprieta un botón y el continente americano se hunde. Me parece que con el avance de la tecnología, con el avance de, de, del mundo, con el avance de todo, me parece que China tiene tanto poderío y tiene mucho más poder que Estados Unidos. Y yo no sé si detrás de todo esto no está China. Porque uno uno no, uno no nunca termina de saber la verdad. Como siempre digo, hay tres verdades. Está mi verdad, tu verdad y la verdad. Entonces, me parece que a todo esto tenemos dos potencias muy importantes y muy poderosas. Tenemos a Estados Unidos y a China. Estados Unidos por siempre fue el hijo de puta. Pero China tiene mucho poder. No sé si no es tan hijo de puta como Estados Unidos. Sí, teniendo en cuenta que los chinos también son muy... Muy en sus en sus ideales. ¿eh? Algo que está bueno decirlo es que hoy a las 4 de la tarde se confirmó la tregua, el cese del fuego en la franja de Gaza. Creo que eso es algo para remarcar. Sí, pero después dicen que, que no van a terminar con el bloqueo. Y, y... O sea que es, es un sí, un no, es una mentira. Tardo temprano van a volver a la franja. Claro, no, no, obviamente. Y bueno, eh, vamos cerrando con el tema, ¿les parece, chicos? y va Vamos cerrando... Hablando... Complicadito, ¿no? Eh, bastante complicado y, y de, de un tema bastante internacional que aflija a todos los países del mundo, porque sí, sí. Si, si no le dan un lugar a Palestina los conflictos siguen y, y es una cadena viciosa que, que es difícil de sacar. Es un problema eh, mundial, porque para mí es un problema que, nos, que a todo el mundo nos, nos está afectando. Por ejemplo, a Argentina que le piden a, a la presidenta que intervenga y entonces me parece que es un problema que está dando. Es una problemática una problemática actual del mundo actual. Claro, diría Colombia. No, no, pero me parece que sí, que es una problemática que nos afecta a todos hoy en día y que todos estamos eh, interesados en ese tema porque tenemos que conocerlo y bueno, adherimos no a la lucha de Palestina, ¿no? Que esperemos que pueda ser libre, que Israel se deje de molestar, que deje de ocupar y que Estados Unidos eh, deje de vivir a los países tras mundistas. Así que bueno, Luigi, nos mandas un tema musical, por favor. Tan sos, o tan se tan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 Último acto, tercera temporada Bueno, continuando con el programa, ahora nos queda eh, un tema que la verdad que fue un tema que no sé si movilizó, pero molestó a muchos argentinos. El tema del paro de ayer, ¿no? El paro de la CTA de Michele, el paro de Moyano, que la verdad, <ríe> que grande, Luigi. Fue un paro que, que fue un paro para molestar a los argentinos, ¿no? Fue un paro que se pintó con una gran adhesión, pero que no se vio esa adhesión en las en las calles, ¿no? Hubo no tanta gente. No, y lo que se vio fue el tema que tenemos que repudiar, ¿no? El tema de la violencia ejercida por lo que fue la patota sindical de Barrio Nuevo, ¿no? a los restaurantes a los bares, ¿no? como eh, el café Tortoni, ¿no? que es un eh, es, es un café tradicional que tiene 154 años, le rompieron los vidrios, pasaron en un auto eh, Bora y en autos Vento, eh, se bajaron las ventanillas y tiraron con gomeras tuercas, rompieron eh, absolutamente la vidriera, o sea, el vidrio del café Tortoni que es un café eh, tradicional, algo que la verdad que que llama mucho la atención, el tema después del, del colectivo de la línea 126, ¿no? Le rompieron cinco unidades, cinco colectivos. Eh, dos en retiro Y tres, eh, en Moreno, si mal, si mal no recuerdo Cinco unidades de colectivos L 129 126, 126, 126 Entonces es algo que llama mucho la atención Lo que es la patota sindical Yo eh, voy a voy al almacén de Que está ahí cerca de mi casa Y hablo con el almacén y me dice ¿Sabes que el de acá la vuelta Que hace el eh, tiene, tiene una combi Que hace el reparto de los chicos en, en, en los colegios Dice que no pudo salir porque dice que le dijeron Que no salga porque si no le iban a pinchar una rueda. Y entonces acá se ve lo que es la maniobra de, de esta patota sindical de que haya mucha gente que quería que quería ir a trabajar y no se quería adherir al paro y tuvo que eh, adherirse sí o sí, o sea, estuvieron obligados a adherirse a un paro que no querían. Algo que llama mucho la atención y con la violencia que se maneja el sindicalismo, este sindicalismo eh, negro de micheli de Moyano, de Barrio Nuevo y de UCI. No, no sé, no sé, perdón te te no sé si se adhirieron o ah, porque lo que hicieron fue violentar, por ejemplo, el, el, el gremio gastronómico de Barrio Nuevo, violentaron a todos los restaurantes para que no abran. Y y qué hizo Moyano y Michelli? Cerraron la entrada al Microcentro. Entonces, la gente que quería trabajar no podía, o sea, no es que decir que se adhirieron, directamente no podían ir a trabajar por más que querían. Eso es una vergüenza y lo que dijo Micheli que, que dice si que o sea, dieran el paro o sino que no vaya a trabajar. O sea, es un es un líder gremial, es un líder que tiene que velar por eh, por, por sus trabajadores. Tiene tiene que buscar que ellos tengan trabajo, no que falten al trabajo. Tiene que proteger el derecho a trabajar, ¿no? Que es un derecho que está reconocido expresamente en la Constitución Nacional. Es un derecho civil y tenemos los derechos sociales, que están los derechos del trabajador. Entonces, me parece una persona que agarre y que diga que, que quiere ir a trabajar, que no vaya a trabajar, me parece que ¿quién carajo es Michelli para decir quién tiene que ir a trabajar y quién no? El que quiere va a trabajar y el que no quiere porque es un irresponsable no va a trabajar. Totalmente, además teniendo en cuenta de que se pintó como una especie de huelga, yo creo que el, el derecho de huelga de los trabajadores es un derecho más bien de oro, ¿no? La huelga es, es una forma de protesta... Bastante peculiar, decir, no vamos a trabajar, no vamos a boicotear, pero sin ir a trabajar. Creo que, que es increíble. Pero esto no no fue una huelga, ni, ni fue un paro. Eso, eso es lo bueno que ustedes están remarcando. El tema de lo que es el derecho a huelga, es un derecho social que está en el artículo 14bis, que es un derecho reconocido de los trabajadores. Es, es un derecho a huelga, pero no derecho a piquete. Claro. Ahí la gente se está confundiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? También en la, en la Constitución Nacional se asegura el derecho a trabajar. Entonces hay una contraposición. El derecho a huelga es un derecho a que los trabajadores pueden parar de trabajar, pero no pueden hacer piquetes y cortar la calle. No pueden cortar una ruta, cortar accesos, cortar una autopista. Entonces, si, si ellos cortan la Panamericana, cortan el acceso eh, al microcentro... Autopista de Buenos Aires La, auto, la Plata. Autopista de Buenos Aires en La autopista Isla, todas las autopistas que cortaron, eh, la 9 de Julio también la cortaron. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos cortan la entrada, están restringiendo un derecho reconocido en la Constitución, que es el derecho a trabajar. Ellos mismos están contradiciendo... Entonces es una vergüenza de mi punto de vista que los mismos, que Michelli, que que es un líder gremial, incentive a que no vayan a trabajar. Me contaba un conocido que es chofer de la línea Moxa que ellos podían llegar hasta el Puente de la Boca solamente porque dice que pasaban, dice que los, los que pasaron, los colectivos que pasaron, les tiraban con piedras, les rompían los las unidades, los colectivos, o sea, algo que llama mucho la atención, el elemento de trabajo. ¿Y quién hacía ese paro, esa huelga, ese piquete los mismos trabajadores, los sindicatos, entonces no se puede, no, no, no se entiende. Además, otra cosa que no se entiende es cómo eh, la gente que cortaba no era los trabajadores, era la gente de la izquierda, la del PO, la del Partido Obrero, la del PTS, o sea, lo que llama mucho la atención. O sea, Pol Obrero, ¿o, ¿entendés? ¿Y quién labura? Y no labura nadie. Porque tenemos que ser realistas de esto. Bueno, Obrero te llama ¿vos? Bueno, sos Obrero, pero ¿de qué labura? ¿Sos un descamisado? No, no sos nada. Es la izquierda mentirosa de nuestro país que da mucha bronca, y a mí me indigna la verdad. Trabajadores, obreros, ¿obreros de dónde? ¿De qué trabaja Si no laburan ninguno, cobran todos un plan social. Sí, además teniendo en cuenta de que los el, ese, esa izquierda realmente sabe qué es lo que molesta, es que se creen los revolucionarios anarquistas y después son los primeros que van a, a comprarse la ropa de marca, ¿no? Son los cobardes, como por ejemplo Altamira, no que se la daba de revolucionario, o por ejemplo lo que fue la resistencia peronista. Los únicos que se bancaron la resistencia fueron los peronistas. La izquierda huyó, se acobardó, como por ejemplo Altamira, que agarró. en las malas cuando estaba, cuando estaba proscripto todo, agarró y se fue a Brasil. Y en democracia con cuando Alfonsín volvió. Y es así, hay un tema muy conocido que, que canta, que dice Trosco, vení contame de tu desaparecido. que ta, Capaz que no va para, para cantarlo, pero pero es verdad. Sí. ¿Entendés? Es algo que llama mucho la atención Y que molesta a mí, yo que soy peronista Me molesta que, que la izquierda, esta izquierda mentirosa Haga este tipo de huelga Y critique encima eh, eh, eh, Vamos a decir, es algo, la, la, el paro no que hubo Es verdad, no no vimos gente eh, Que pudo ir a trabajar Las calles se vaciaron, hubo un par Porque no fueron muchos Hubo un par de De, de personas eh, protestando De paro, pero ahora El último paro que hubo de, de tal magnitud Fue un paro del 2001 a, a dos semanas creo de la de, de que se halle, de que cuando se fue de la rúa en, en el helicóptero entonces veamos por qué se pedía en el 2001 y por qué se pide ahora En el 2001 también se pedía por desempleo porque había desempleo la gente pedía trabajo se pedía porque había reducción de salarios se pedía porque la gente se eh, había había cierre de fábricas entonces eh, era eran otros pedidos no no, no no quito la importancia de los pedidos ahora de la ley de RT Eh, del, del impuesto a las ganancias no pero lo, lo que quiero mencionar es que son válidas las protestas que están realizando ahora pero están están en, en, en cartelera de, de debate ¿no? en, en el gobierno, son temas que se están debatiendo no es, no es que se olvida la, la, piensan los sindicalistas que de un día para otro eh, se, se soluciona el problema, eso no es así porque esto fue un apriete, como dijo muy bien Cristina esto fue un apriete eh, es algo que no se puede permitir no, ellos no quieren debate Ellos lo quieren hacer por la fuerza. Están extorsionando. Sí, realmente están extorsionando a los trabajadores que quieren a trabajar. Están extorsionando a los que por ahí no tenían nada que ver. Laburantes que por ahí, no sé, alguien que trabaja en una empresa en capital y tiene que ir de acá, que no tiene nada que ver con ni con los trenes, ni con el gremio de la construcción, ni con ninguno de esos. Sin embargo, se ve afectado por el paro de transporte. Además, ¿dónde se vio un paro de trabajadores...? Apoyado por el diario de la oligarquía. Nah, porque no sé. tenemos que ser realistas. Más con un 20N, fue un 20M. Un 20, 20... manieto. Tenemos que ser realistas. Manieto, Moyano, Michel. Claro, esa esa triple alianza. El tridente. Claro. Entonces, molesta, llama la atención y además. O sea, Evita lo hacía muy claro. Tenía una frase muy, muy importante, ¿no? Que todo aquel que le haga un paro a un gobierno peronista era carnero de la oligarquía. Y tenía razón, tenía razón. Y era así. Yo me acuerdo viendo la película de Evita, ese documental, que agarraba y que decía, no, porque eh, no compañera, porque yo soy socialista. Le decía, vos no sos, vos no sos socialista, sos un lameculo de la oligarquía Y tenía razón, Evita. O sea, ¿quién agarró y le reconoció los derechos de los trabajadores? Se lo reconoció Perón y se lo reconoció Evita, porque esos proyectos estaban encajonados y nadie hizo nada para que estos proyectos salgan a la luz y sean reconocidos por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Entonces, nadie hizo nada por eso. ¿Quién hizo eso? Perón y Evita. Entonces, los socialistas dicen, no, porque la lucha viene de antes. Sí, venía de antes, pero nadie no hizo nada. Todos hablamos, pero ninguno se usa la mano, ninguno se embarra. Entonces, esas molesta nada más el Partido Obrero parece marcharlo con la burocracia sindical, con los ojeros, que son después lo, lo que... Bah, yo mejor no quiero decir nada porque estoy recaliente ya. Eh, pero, eh, como dijiste muy bien, Abuel, es algo que, que no estaba en carpeta, Y, y que, que lo agarró el gobierno de Perón Y, y ahora vemos como La fácil comparación que se puede hacer De las medidas que se tomaban en, en ese entonces Y con las medidas que toma este gobierno Es una comparación impresionante Porque son las mismas medidas eh, Que apoya la misma clase Ahora bien, quisiera mencionar algo a la gente Que capaz que no, no, no sabe eh, Moyano apoyaba al gobierno Hasta que le tocaron un poco los intereses Panqueque se dio vuelta Moyano eh, Tiene respaldo de Néstor Néstor era una persona que era muy buen negociador. ¿Qué pasó con Néstor? Néstor lo manejaba Moyano. Cuando Néstor muere, Moyano dice, listo, esta, esta señora es una mujer, la, la voy a dominar. Típico machista. ¿Y qué pasó? Cristina se rebeló le dijo, no, para yo te doy esto. Vos si querés bancar, me que no me banqué. Listo, Moyano dijo, ah, listo, pum, hizo la guerra. Moyano se quitó como presidente y no lo respondió a nadie. ¿Por qué pasó? Cristina le quitó los beneficios que, que Néstor le dio. ¿Por qué? Porque era un camionero para ganar lo que antes ganaba en un viaje... ¿Entendés? tiene que hacer tres viajes Entonces, le quitó beneficio Y está bien, ¿está bien? ¿Por qué? Porque Moyano se reveló Se reveló Y con eso no quiero así que vos tenés que ser un aliado O un chupamedia del gobierno Pero tenés que saber con quién aliarte, viejo Eso es verdad, pero ahora, ahora hay que establecer algo Cuando se divide, cuando se divide Moyano de la presidenta Vemos las movilizaciones que hacían, no mueven ni la mitad de la gente que movía antes. Y también hubo una separación en la CGT, de la CGT que ganó, la de Caló, y la CGT eh, opositora, que es la de, de Moyano, y la CTA de, de micheli Ahora, hablando de porcentajes, la la CGT de Moyano, la, CGT, eh, la perdón, la CGT de Caló, representa el 73% de los trabajadores, de los gremios. En cambio, la de Moyano representa un 23%. Entonces, si nosotros vemos... Eh, que no había gente en las calles que la gente no trabajaba Era el 23% que se ahirió ese paro el, el, el otro seten, el, el otro 73% porque el, el otro 73% no se adhirió ahora que sí hace perdón mucho una, una mención más eh, moy no se quiere ver como una persona del pueblo no apoya a los trabajadores apoya a las políticas sociales está bien Moyano ya estaba con el gobierno nacional de ahora el gobierno especialista que apoya esas medidas se separa y se junta con Macri, totalmente neoliberal, que saca a, lo, a, lo, a los posteros de, de Constitución, saca los manteros de Florida y, y quiere dar concesiones a, a empresas privadas. Entonces, no, no se entiende una persona que quiere apoyar a los trabajadores sacando a los propios posteros de Constitución apoyando a un candidato neoliberal. Y después Macri tuiteando con Moyano diciendo que estaba con... ¿Cómo se llama la hija Antonia? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Esa es, la, la, la hija Antonia. Claro, Antonia diciendo que eh, coincidían con, con, con, el, con los medios sea que no coincidían con los métodos pero co coincidían con los argumentos del corte pero que no, no coincidían con la metodología. La verdad que deja mucho que decía. Y después estaba mirando cómo Aníbal Fernández le secó la planta literalmente okay, a Moyano. Legal. Cuando Moyano dice, vos, eh, vos, estás no, vos estás caliente porque estás haciendo un café batido eh, en la Casa Rosal. dijo, burro, yo trabajo en el Congreso, le dijo. Y tiene razón, <risas> o sea, <risas> y literalmente le secó la planta. Aníbal Fernández es una persona que es muy complicado ganarle un debate porque sabe un montón. Y además, Moyano que es un chabón que no terminó de secundario que no sabe hablar de corrido. ¿Entendés? ¿Le va a querer venir a, a correr a Aníbal Fernández, que es un abogado? No, totalmente. Es que eso es lo que siempre quiere hacer Moyano. Es que justamente Moyano no gana con su, con su inteligencia. No sabe de maniobras políticas, sabe de maniobras extorsivas, de maniobras sindicales, por así decirlo, porque los sindicatos históricamente se han manejado así, se han manejado extorsivamente, violentamente, como lo hicieron ahora, como señalaba Banaza, que eran un 23% y yo ni sé si si no sé si todo ese 23% apoyó la medida de Moyano. Yo creo que la mitad habrá apoyado la medida, y la otra mitad se vio eh, digamos extorsionada y todo el resto de los trabajadores, el otro 73 de caló no pude trabajar, pero porque los boicotearon, literalmente boicotearon, porque si no te dejan entrar a Capital, no te dejan tomar un tren, no puedes tomar el colectivo porque te tiran piedras, te están boicoteando porque no te dejan ir a laburar. Tal cual, están coartando el derecho trabajar, están coartando un derecho civil expresado en la Constitución, o sea, es, es algo que llama la atención. Que presenten un habeas corpus, <risa> <risa> acción de amparo. <risa> Qué grandes esos mecanismos, eh. <risa> Mariana, Mariana tenemos que recibir la nota, ¿no, Nasa? Estamos, estamos... oh, ¿qué sale con ese parcial? <risa> tenemos un parcial de Constitucional, le contamos a la gente, las emergencias, los mecanismos, un, un parcial copado, copado de Constitucional, ¿no, el, ¿no, Nasa? El viernes se viene el de Civil y estamos... En no. ese estamos, estamos medio jodidos, no, estamos con la nulidad bien, de los <risa> actos, los hechos, pero bueno, vamos a ver que sale. Y de última, la ley de defensa del consumidor. ¿Vos cómo vas, Nico, con la Facu? nada no, yo bien, re tranquilo. Lo mío nada que ver ustedes, puro matemática. Lo mío es práctica, práctica y práctica. Y bueno, pero si te gusta vos eso... No, sí, sí totalmente. Si sí, te gustan los números, no te gustan las chicas. Ah, no, ¡Eh! bueno. Oh, <risa> nah, no. Qué capo este Nico. Y bueno, continuando con el tema este. La verdad que yo adhiero con lo que dice Nico, ¿no? El tema de, de, de, de ese 23%, que no creo que hayan sido todos, porque hubo muchos que quisieron ir a trabajar y vieron cobertado ese derecho. ¿Por qué? Porque los mismos gremialistas, los mismos sindicatos decían mañana no vaya a trabajar porque hay un paro, porque pedimos esto, esto, esto y lo otro. ¿Entendés? Y, y leyendo, leyendo la vez pasada en Facebook... Eh, Yasky, que es de la CTA, oficialista, decía parece que vivimos en un país ideal donde solamente el único problema acá hay en Argentina es el mínimo no imponible. Y tiene razón lo que decía. Están parando, haciendo semejante huelga por un mínimo no imponible. Que está bien, es debatible, ¿no? Quizás en, en otro programa le podemos dedicar una hora a un programa para debatir al mínimo no imponible. Que capaz que estaría bueno que suban el piso para que no le afecte a todos los trabajadores. Pero hoy en día, eh, en el próximo Aguinaldo, eh... Eh, ese mínimo no imponible se lo van a subir a 25.000 pesos. O sea, que van no van a quedar afectados, creo que ha afectado el, el 10% como mucho, el 80%, el, el 90% no se ve afectado por este mínimo no imponible, o sea que yo creo que hay políticas buenas, que está bueno a veces dar de que capaz el que tiene un poquito más Cleopatra, al que tiene un poquito menos, para que esa brecha de desigualdad se pueda ir equilibrando. Además teniendo en cuenta que a veces eh, lo que le quitan es lo que se gasta esa gente de, de mucha plata, porque es verdad, es gente que gana plata. Es, es lo que se gasta por ahí en una noche saliendo a comer, ¿no? una noche saliendo, en un fin de semana, en unas vacaciones o saliendo a comer. Es lo que se gasta, lo que por ahí le, le quitan. Entonces no es que los dejan sin plata para comer o le sacan todo el suelo, sino que es una parte nada más. Es lo que le cargaron de nafta al automóvil, lo que agarraron en los años de los de semana y se pegaron una, un peo tremendo. Y lo gastaron todo en, no sé, en, en Quilme, en Capital. ahí estamos con todo tirando porcentaje, muchachos. ¿eh? <ríe> sí, estamos hechos unos economistas ya, ¿eh? Pero la verdad que, que es un tema complicado el tema del paro. ¿Por qué? Porque afectó a, a un montón de trabajadores, a miles de argentinos. Y yo sigo con mi teoría. ¿Quién carajo es Micheli para decirme a mí o a cualquiera que no vaya a trabajar? Por ejemplo, yo me iba afectado porque yo tenía que ir a la facultad y los profesores no pudieron venir. Me dijeron que iba a venir un suplente, no vino ni suplente, no vino ni la junta, nada. Yo me comí un garrón, yendo con mi novia hasta la facultad, que me comí un viaje y encima me cagué de calor, literalmente, y tuve que hablar con un mal humor tremendo porque la verdad que voy, digo, por el boludo este de Moyano y Michelli y lo boludos de la sociedad rural, me cortan todo y yo no, no tengo clase en la facultad. Y ni hablar de lo que me pasó a mí. Me, ni a, es ¿Qué pasó, o sea, no, Nico? A ver, Nico, ¿qué nos vas a contar? Más allá de que por ahí pueda sonar chistoso. Porque la verdad que es un poco chistoso. de que, Tranquilo, chiste. De que fui a ver a calle 13 y cuando quise volver, a las 10 de la noche habían cortado los trenes. ¿Te das cuenta que realmente era una medida para molestar a la gente? Para generar un mal humor. Porque los trenes, como todos sabemos, cierran 11, 11 y pico del último que sale de La Plata. Y cuando nosotros salimos del recital 10, 10 y cuarto, 10 y 10, fuimos corriendo casi para la estación para agarrar el tren y supuestamente ya había salido el último y que el miércoles, o sea, el día de... El jueves fue el paro, a las 12 arrancaba. O sea, el miércoles a las 12 ya arrancaba el paro. Sí, el miércoles a las 12 ya arrancaba el paro. ¿Qué querés decir, no, Nico? Que no iba a haber... Eh, no, no, no, sí, claro, sigo. Que no iba a haber trenes. Ni ni ni esa noche, ni al día siguiente. Y bueno, ¿y entonces qué, qué, qué hacemos? Toda la gente... Imagínense la cantidad de gente que iba, para, porque realmente la gente que va a tomar el tren, que viene de Capital. 150.000 personas, ¿no, Nico? ¿Asistieron? Asistieron, teniendo en cuenta que asistieron 150.000 personas, gran cantidad de gente vino de Capital. Yo, por ejemplo, soy de Vila Sategui, fui hasta La Plata. Yo, eh, como toda la gente, fuimos para hasta la terminal de, de, de la costera, el a tomar el 418 en las paradas y nos literalmente no se podía tomar la gente estaba a las trompadas para agarrar un colectivo y eso es lo que esa gente quiere generar o sea es decir los sindicalistas lo que quieren generar en la gente es esa bronca ese odio generar un malestar para, para poder poder eh, desestabilizar un gobierno de una forma se puede decir ridícula porque no van a desestabilizar un gobierno de esta forma Nico disculpa que te corte pero acá Nasa nos no está diciendo que tenemos otro comentario NASA no podrías leer el comentario por favor está con todo nuestro feo. nos comenta Rochi Soto de porque pusimos eh, un estado que dice cuál es tu opinión sobre el paro de ayer Rochi Soto nos pone malísimo Eh, que genia Rochi, un qué grande, Rochi también nos comenta Mayra Daniela nos pone los argumentos son absurdos y los métodos totalmente antidemocráticos totalmente impuesto no fue una expresión de búsqueda eh, de reclamos de derechos de, de reclamos de derechos es extorsionismo y, y lo menos que importa es el laburante dice realmente lo que no entendí, lo que no llegué a entender es por qué o qué reclamaba esa gente reclama el tema del mínimo no imponible, se quejaba el tema de la Ley de RT, que yo la leí la, la Ley de RT y no me parece, hermano, me parece que está bueno el tema de, por ejemplo, lo que plantea la Ley de RT, yo dicen que es la que es una ley que eh, plantea la esclavitud y que está a favor de los patrones, que están en contra de los trabajadores. Claro, que te protege después de que te lastimaste o después de que te pasó algo, a, a, a que a que previene algo así. Lo eh. que plantea es que, por ejemplo, vos tenés una indemnización. Si vos la vos la indemnización la aceptás, por ejemplo, la RT agarra, por ejemplo, vos, vos te caíste, ¿no? Agarra y te, te, te, te, te cortaste el codo. La ART te dice, "Te doy mil pesos, ¿lo aceptás? Si vos le hacés después no puedes iniciar un juicio." ¿Por qué? Porque estás aceptando esto, no puedes iniciar un juicio eh, eh, laboral. Claro. Sino que puedes hacer un juicio eh, no, un juicio laboral tampoco, un juicio civil tampoco, sino Uno que tenés penal. que hacer un juicio penal tenés que hacer. Pero ¿qué pasa? La, el tema de la ART, se le van a fijar el tema de las actualizaciones de las indemnizaciones, por ejemplo. Muchas veces agarran a la ART, y, por ejemplo, vos te caés, no sé, te quedaste ciego, te quiere dar 50 pesos, vos diciendo, "No, pará." Boston les saca un aparato que te va a fijar el tema de las actualizaciones. Si te decía, si vos te dejaron ciego, tenés que pagar no sé, dos millones de, de dólares, ¿no? Sí, sí. Entonces, si vos agradecías aceptas esos dos millones de dólares, después no puedes iniciar un juicio civil a lo que es la empresa o valer la empresa, no a la RT o un juicio laboral, o un juicio civil, tenés que iniciar un juicio penal en todo caso pero si vos no aceptaste la indemnización. Creo que me parece que esté mal. Lo que le ha pasado, yo hablaba con con un, con con un amigo mío que trabaja en, en la UONO y me decía, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que está en negro. Y, pero pasa, siempre pasó que hubo gente que estuvo negro y, por ejemplo, si vos estás en negro, estás en una fábrica, le puedes iniciar un juicio a tu patrón. Porque se puede iniciar un juicio a patrón porque eh, hay una ley que hay que tener a todos los empleados en blanco. Puedes tener tercerizado que son por tres, por tres meses. Pero eh, está bueno que se dé que se dé esto. Para mí la ley de ART, yo no, no la veo mal. Eh, para mí eso está bien. El tema del mínimo no imponible es otro debate. Eso, me parece que, que, usted, que sí. estaría bueno que el piso suba, porque me parece que está afectando a varios trabajadores que quizás con el tema de lo que es la inflación o con lo que el tema o son sea, los aumentos de los sueldos no se siente, porque porque vos agarras tenés un aumento de no sé, de, te digo de mil pesos, pero ese esos 1000 pesos no te dan muentan, lo tenés que pagar impuesto impotar la ganancia, o en realidad no hay un aumento. Entonces, me parece que ese lado eso igual es otro tema para otro programa, me parece. Pero me parece que que dentro todo no es para agarrar y cortar todos los accesos de general, un caos. ...en la sociedad. Nasa, 3 otro comentario? Hay, hay, hay dos comentarios más de Manuel eh, Batán que nos pone... ...los que hicieron el paro reclaman eh, algunas cosas que quizás no eran cierto eh, ...según algunas opiniones. Y además hubo momentos muy feos en Argentina... ...que son inconmensurables a los de ahora, que reflejan quizás la necesidad... ...de hacer un paro de esas magnitudes para reclamar justamente. Deberíamos analizar qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa... Hay gente que quizás apoya el paro y otras que no la apoyan, pero si no analizamos qué es qué es lo que pasó antes y qué pasó ahora, difícilmente saquemos una conclusión en limpio. Gracias Morel por el comentario y también nos comenta Laura Lugo que nos pone. La verdad eh, que un desastre Moyano eh, hace todo mal, eh, con la gente que trabaja ayer se complicó todo y no se da cuenta eh, que no quiere que no lo quiera nadie, que no lo quiere nadie y que no va a lograr nada contra la presidenta Moyano, ¿por qué no no te morís, ahí le salió la facha a Laura. <risa> Qué grande, Laura, ahí te dando su comentario. Me, y dejó, bueno. me dejó no salga sé, comentario. <risa> bueno, bueno, bien, cada uno con su punto de vista, está o, bien, está oye, bueno. Estamos está. en democracia, ¿no? Ahora muchachos, algo que me dio mucha gracia que cuando lo leí, cuando lo escuché, no paré de reírme hasta hoy. Fue cuando terminó la protesta, eh, se junta Moyano y Michelli y dicen el paro fue un éxito. La verdad es que no paré de reírme. ¿Qué opina al respecto? Éxito de qué. O sea, lo que Moyano quería era una tapa de Clarín que le diga así que el paro fue un éxito, que el paro fue multitudinario. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué titular de Clarín puede llegar a tener si la verdad es que no no, no convocó a nadie? La mayoría de, de los trabajadores que son de, de, de estos gremios... Eh, Muchos no quisieron adherirse y tuvieron que adherirse igual, eh, porque no les queda otra, porque si no, venía la patada sindical y los literalmente los cagó a palo. Sí, realmente es así. Yo creo que Moyano lo que buscaba era esa tapa de Clarín que demuestran en una foto con un montón de gente, no ahí abrazado. Pero yo creo que Moyano se está equivocando feo porque está logrando el efecto... Él quiere lograr un odio, una desestabilización, una bronca contra el gobierno nacional, pero él está logrando absolutamente todo lo contrario porque hoy hay otra gente que te muestra otras cosas, que te dicen, "Che, mirá, Moyano ya no por esto, por esto, esto, esto y esto está haciendo", y te dicen lo que Moyano realmente está haciendo. Además, tenemos que ser realistas, que la oposición toda la vida lo dio a Moyano y el mismo Kirchnerismo tampoco lo quería mucho a Moyano. Todos teníamos un cierto un cierto decir, "Pará, ¿qué, qué está haciendo Moyano acá? Si Moyano sabemos lo que es un tránfuga". No, que sí, realmente siempre fue de ese de, fue realmente de la derecha sindical que quedó de, de, de aquellos tiempos lejanos, ¿no? Uno capaz que hace un paneo histórico y poder relacionar lo que fue eh, con el tipo de Perón y Bandor, ¿no? Bandor con, con Moyano, ¿eh? Llama la atención, ¿no? Cómo es el tema está lo que es la burocracia sindical, un paro de sindical, un paro de trabajo apoyado por entero de la oligarquía, por, por el Julio Clarín, o sea, y llama mucho la atención, o sea, Moyano que decía que Clarín miente y después están los estudios de de TN, de Dos Voces, en donde es invitado especial, ¿entendé? Ahora es amigo de la nada, ahora es amigo de más, ahora es amigo de Usi, que toda la vida criticó la sociedad rural, entonces me parece que llama mucho la atención. Eh, es, es verdad, es como que está buscando dónde do amoldarse, ¿no? dónde poder encontrar más beneficios eh, al respecto, pero lo que no se puede hacer, no hay, no hay un mínimo de comparación, no hay ningún tema de comparación, es con la CGT de ahora, la CGT de Moyano, con la CGT que se impulsó eh, en, el, en el peronismo. La verdad que la primera CGT, no, no hay ni un, no hay nada, no se puede comparar desde ningún aspecto por donde lo mires Eh, no y no hay punto de comparación con la verdadera cgt con la verdadera idea de crear una cgt la confederación general del trabajo una, una eh, o sea bancaba a, a un ideal político seguía una patria justa libre y soberana eh, estaba perón que era, un, que era un líder que era un gran líder no que a, al cual se sentían eh, representados se veían reflejados. Realmente Perón era, era un líder de esa gente, era un, un representante, no una no un ex, no un secuestrador, digamos por si en cierta forma porque Moyano lo que hace a la gente que representa en cierta forma los secuestra, los encierra dentro del gremio y que si vos no haces lo que querés, eh pa pa van los palos. Tal cual, si vos no vas a un a una movilización de Moyano te descuento tanta plata, te descuento el día, te quito el presentismo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso para mí va a ser el clientelismo, o sea, Yo, eh, o sea, el gremio no se puede elegir. Porque uno entra a trabajar a lo que es el sector de, de camiones y va a ser camionero sí o sí. Lo que uno puede es el sindicato. Eso sí lo puede elegir. Entonces, a lo que voy. Me parece que no está bueno que desde el gremio se dé esto. Y después, otra cosa que yo quería recalcar, que estaba también leyendo la vez pasada, que uno se queja del mínimo no imponible, pero también hay que fijarse en la cuota sindical que no está pagando. Porque muchas veces que esa cuota sindical no está pagando es superior al mínimo no imponible. O sea, atenti. La gente que está trabajando que se fije cuánto está eh, cuánto le están cobrando en la cuota sindical que dicen que muchas veces es mucho más que lo que es el mínimo no imponible Sí, eso realmente no lo, lo, los mismos gremios no se dan cuenta y muchas veces esa plata no se ve reflejada en, la, en los mismos trabajadores o en las infraestructuras o en las en las luchas esa tienen que dar los trabajadores junto con su gremio. Tal cual, quizás antes se podía ver en lo que eran, por ejemplo, los campes, los lugares que, que tenían los trabajadores para, para vacacionar, ¿no? Por ejemplo, eh, en la zona, eh, hay, ¿cómo se llama? Pasando Madre Plata, eh, Chapalmadal, ¿no? Bueno, ahí eh, donde donde Evita eh, hace eh, esas cabañas eh, para que los trabajadores puedan vacacionar, puedan... Eh, disfrutar de sus vacaciones por eh, todo ese año laburado, trabajado, para esos desca descamisados, ¿no? Y cosa que, que no se ve en día. O sea, yo no veo a Moyano agarrando y haciendo hoteles para los trabajadores, haciendo lugares de, por ejemplo, que para un camionero pueda ir y pueda decir, tenemos un museo del camionero donde vos puedes ir. Eh, o sea, me parece que, que estaría bueno que estén estas cosas. No, sí, totalmente cierto. Además, teniendo en cuenta que que ese gobierno peronista fue el que impulsó el aguinaldo eh, las vacaciones pagas, son básicamente inventos del mismo peronismo que, que la gente por ahí digamos obrera o trabajadora iba a Mar del Plata de vacaciones y eso le molestaba a, a, a los mismos marplatenses porque supuestamente eran los cabecitas negras que le iban a, a invadir su, sus playas limpias no creo que mo llenono realmente realmente es impresentable que además eh, como movida política es horrible pues está ganando el mismo odio de sus propios trabajadores que hoy por hoy no pueden hacer nada pues se ven apretados por su propio gremio por la gente que siga moyano por el boxeador este el, el, el, el de los tatuajes en la cara el patón el, uh, patón, sí, sí. El, el patón, sí. No, no ¿Patón sé, pausa? El patón, no, sé, no un... ese es una, un no. jugador de fútbol. <risa> <risa> lo, que, lo quiero tirar porque es la la verdad. No, no. La, bueno, el patón todos lo conocemos, el de los tatuajes. Esa, esa es la clase de gente que siga Moyano. O la gente que Moyano, yo creo que Moyano los compra. Realmente, yo lo creo así. Yo creo que esa gente se ve beneficiada por Moyano. Recibe una cierta parte de, de, de, de algo, de plata, de, de algún beneficio por los que siguen a Moyano, porque si realmente fueran trabajadores, no lo seguirían. El patón Basile. El patón Basile. El patón Basile, justamente. Y esa gente es la que sigue a Moyano. La, los trabajadores están enojados, yo creo que están enojados con Moyano. Están molestos, porque Moyano no los deja ir a trabajar. Moyano les está cortando, como dijo el Diego, les está cortando las piernas, es así. Tal cual, los trabajadores quieren trabajar, no quieren parar, quieren trabajar porque quieren tener su plata, porque quieren recibir el tema de lo que es la presentía porque quieren recibir aumentos, porque quizás quieren hacer horas extra porque se si quieren de vacaciones, porque quieren comprar un auto, porque quieren salir, porque no hacer lo que quieren hacer. Pero está bien, quieren trabajar, no ellos no se ven representados como ya, no se ven representados como Michelli. Eso hay, eso hay que recargarlo. Además hay que tener en cuenta que la gente... Eh, hoy la verdad la gente se interesa, ¿no? El mismo obrero, no es el mismo obrero de hoy, el trabajador hoy que el de los 90, por ejemplo. Y por ahí en los 90 Moyano, Moyano lo que quería pintar ahora es que una bronca contra el gobierno, de que se para todo pero gracias al gobierno, ¿no? Pero hoy en día el, el laburante sabe que este Moyano está parando nada más para romper las bolas, porque literalmente quiere romper las bolas con y quiere romper las bolas con Buzzi y con Barrio Nuevo, que son esa burocracia asquerosa, que es como yo veía en Facebook, que cuando la sociedad rural te felicita es porque realmente estás haciendo algo mal. Eh, sí, algo que le erró muy feo Moyano, porque me enseñaron que le erró muy feo a, Moyano, son, es, a sus aspiraciones que tenía de llegar a más, ¿no? Es, eso fue lo que realmente eh, le jugó en contra. Siempre buscar más, buscar, desde mi punto de vista, me erró feo cuando quiso... Ser candidato a presidente, o sea, no se le puede ni cruzar por la cabeza esa idea. Se sentía el Lula de Argentina. Sí, no, la verdad que ahora él antes representaba al, al, al trabajador, ahora ya no lo representa. Antes se peleaba en, en los canales todo, del Grupo Clarín, se peleaba contra Macri y puso la frase Clarín miente, después bate N, inentendible, dice sí, yo la impuse, pero Clarín antes mentía, ahora no miente no no no sostener sus propios argumentos. Más nervioso que testigo te Falco sí, no, estaba... Eso es verdad y, y, y se pelea con se pelea con Macri, se peleaba con con, con con todas sus ideas neoliberales que tenía, se, se tiraba mierda y ahora están juntos. Ahora lo ves ahí en el discurso y, y, y insinuando, ¿no? Un, un, una fórmula Moyano-Macri que hasta su propio hijo, el propio hijo Moyano dijo, no, la verdad que ni piensen en eso porque no, no se va a formar, no saben ellos mismos lo que quieren esas coaliciones que estaban formando esas treguas, ¿no? O sea, o sea, inentendible, pero bueno, quizá es entendible ese sector, el sector de la derecha, el sector de la, la burocracia. Entonces, llama llama y llama mucho la atención, o sea que repudiamos repudiamos el paro repudiamos lo que son las patatas sindicales, repudiamos lo que pasó en el Café Tortoni, repudiamos lo que le pasó a la gente de la línea 126 que le rompieron 5 unidades de, de colectivo, repudiamos a los restaurar restaurantes. Eh, ¿Nasa? ¿Otro comentario tenemos? Tenemos otro comentario más de Todos a la Plaza por Cristina, dice, nos solidarizamos con todos los comerciantes que sufrieron aprietes y amenazas el día del paro, para entre comillas, hay que aclarar, y que, eh, y que a pesar de correr el riesgo de perder sus bienes, abrieron las puertas de sus locales. Más allá de que estén de acuerdo o no con este gobierno, eh, es respetable y completamente valo valorable que hayan tenido el valor de no sumarse a esta movida completamente turbia, que si vemos las herramientas que utilizan para poder legitimizar sus reclamos, vamos a poder darnos cuenta la ruta por donde quieren encauzar a nuestra querida Argentina. Todavía no se escucha ninguna voz respetable que aporte una idea e indique un plan a seguir, como por... Cómo poder eh, discutir algo Mientras tanto No deja de ser todo esto Un apriete golpista Tal cual No deja de ser Como le daban Todos a la plaza porque Bien O sea un, un apriete golpista El tema De lo que es la violencia El piquetazo Eh, eh, o sea, llama mucho la atención y, y molesta Y Cristina, que después le dicen que, que es débil ¿Débil de dónde? Débil eh, en el acto por la soberanía Bueno, que fue de fue ayer Bueno, que ahora vamos mención ahora cuando cerramos ah, el ahora, programa sí, eh, Literalmente, diría uno en mi barrio Secó la planta, Cristina Arrasó, tal cual, tal cual Así que, bueno, ya para... Sí, sí, sí Por eso, lo que dijimos la debilidad, ¿no? La, la tilda de débil Y después escuchamos al presidente de Egipto que quiere que, que Cristina sea la mediadora en el conflicto israel-palestina. O sea, ¿de qué lia me habla? Si es, si es una, una persona que tiene reconocimiento mundial. Tal cual, tal cual. No, también teniendo en cuenta, ahora volviendo a un tema, la marcha del 8N. Se había visto unos chilenos que estaban acá en la marcha y, y decían, el 17-8, no, no recuerdo quién nos entrevistaba y decía... ¿Ustedes por qué están acá y si son chilenos? No, nosotros venimos a dar la marcha. ¿Y por qué aquí vienen? a ¿Apoyar la marcha? No, no, nosotros venimos a ver porque la verdad es que Cristina, fuera de nuestro país, una persona muy respetada. En cambio, allá a Piñera, lo único que hace es recortar, recortar, recortar. Y a eso es lo que el chileno al final agrega, que si no quería cambiar a Piñera por Cristina, aunque sea por un tiempo. Claro, tal cual, tal cual. sinasa sí, Nasa. Eh, ahora, disculpen, capaz que me voy un poco de tema, pero vemos el paro que hubo, que hubo acá en Argentina y lo que se hace es una comparación. Con las huelgas que se realizan en Europa Tal cual, el mundo está viendo En 2001, está viendo crisis Porque no tiene trabajo, pasa hambre acá se está quejando por el mínimo, no imponible Por una RT, ¿entendés? Se quejan, por decir, por boludeces Entonces vemos cómo se manifiestan acá Tranquilamente, o sea eh, que Sin represión a eso me refiero Y allá vemos cómo los agarran a palazos, gases lacrimógenos, le tiran con todo, todos a la cárcel, no pueden ni salir a manifestarse. Entonces la pregunta, ¿en el mundo hay libertad de expresión? Vemos en Europa, no. ¿En Argentina hay libertad de expresión? En Argentina sí, y allá no sé qué caña casi de, de la libertad de expresión. Entonces es algo que no entendemos. La verdad que llama mucho la atención. Así que bueno, eh, se nos está terminando el programa, pero bueno, antes de antes de hacer eh, el cierre, tenemos que eh, hacer mención el tema a lo que fue... Primero, el cumpleaños de León Gieco, que la verdad que es un músico un hecho, extraordinario, un grande, la verdad que tiene temas excelentes y ponernos de fondo un tema de temaológico por favor porque la verdad que es un personaje es un maestro la verdad eh, después bueno el tema de la muerte de jorge rossi tenemos que no, hacer una mención lástima, sí. una lástima no muy conocido por el tema de lo que fue eh, feliz eh, domingo, domingo locutor, y hablar un bien bien y ahora un poco también de el día de la soberanía nacional a ver acá los historiadores que tenemos acá acerca eh, más o menos eh, el tema de la soberanía nacional fue fue el tema de, de, de rosas no que lo que hace es allá en, en, en, la, en la localidad de San Pedro, ¿no? Sí, lo sí, que exacto. hace es eh, contrarrestar porque lo que venía, venían flotas o buques eh, de franceses. Franceses e ingleses. O sea. Ingleses y Rosas, o sea, el gobierno de Rosas fue el que agarró y que... Eh, re, eh, le dio batalla y los echó los, literalmente. Los hay hay reconocido bueno, Rosas, ¿no? Que... Sí, o sea, Rosas es un personaje muy criticado en la Argentina, pero es muy es muy conocido decir el triente, ¿no? San Martín, Rosas, Perón. O sea, Rosas era una persona muy nacionalista. Después, bueno, es un personaje criticado de la historia argentina porque bueno, se lo critica por ser autoritario, por el tema del uso de la cinta punzó, por el tema de no tolerar la disidencia, de persiguir a la oposición pero me parece que eh, fue un terrateniente, porque fue un terrateniente que hizo bastantes cosas nacionalistas. No sé si fue tan nacionalista como Perón o como, o, o como San Martín, pero me parece que fue, dentro de todo, más nacionalista que muchos otros. Es una, es una persona que no está muy bien vista acá en el país, igual que Roca, pero es una fue un, fue un político muy inteligente, porque vemos cómo manejó las riendas del país. Él eh, se hizo llamar no el primer presidente, que no lo fue, pero porque furquiza Urquiza, Pero fue una persona que manejó las riendas del país. Vemos cómo eh, él, él mismo no, no, no tomaba... Eh, cuando hubo una, una separación en el país entre unitarios y federales. Eh, ¿No hubo...? Ahí viene Luigi. ¿Luigi quiere decir algo? Viva Rosa. <risa> bueno, los salvajes unitarios. <risa> ¿Qué tira? No, pues te convivete de Rosa... Bueno, todo dice que era autoritario, un dictador Rosas, pero Ro Rosas siempre fue elegido más para la época era sí, sí. democrático elegía por referéndum y votaba la mayoría de la gente lo votaba rosas aparte de ser elegido no solamente por la sala de representantes de la junta de la provincia de buenos Aires, es que eso es elegido gobernador también fue gobernador de buenos popular, es sí. popularmente pero no es que se adjudicó, bueno, nuevo gobernador como sea. muchos No, no, fue, fue elegido, eh, sí. Lo que yo en le critico lo que yo le critico desde mi parte que yo que ya desde allá lo veo como untiran el tema de la suma del poder público y la, la está ordinaria. Pero o sea, hay, hay que ver cómo hizo la medida para que se las den, porque qué cual, pasa, él era gobernador de Buenos Aires Eh, termina su mandato y no se postula nuevamente a gobernador de Buenos Aires porque sabía que iba a ganar, pero él que, que quería aspirar un poco más alto. No, nunca fue presidente. No, no nunca fue presidente porque después se conforma la lo que fue la confederación. Pero tenía como o sea manejó la rienda del país, pero no fue presidente porque en ese momento no, no se había realizado la confederación. Pero lo, lo, algo muy inteligente que hacía él en, es, como en ese conflicto que dijo entre unitarios y federales, Él no tomaba una posición respecto, es decir, como que quería quedar bien con todos porque sabía que él era totalmente federal, pero tenía como su, su, su idea también unitaria porque no quería quedar mal con todos. Un unitario vestido de federal, decía sí, mucho. Sí, sí, es como... tenía do, no, do, la dos disursos. La es que creo que se tardó mucho tiempo en, en armar la Constitución Nacional, Eso que más o menos lo criticaban los otros federales. Como y es lo que hacía siempre, que quería ha tir Peñalobos, tirar un poco más para adelante el tema de la conformación. ¿Por qué? Porque le iban a sacar la... Eh, la Suma del la, la suma público, la público, la Facultad de y ahí fue la batalla de Cepeda o la batalla de Pavo, no sé bien, no, me quiero confundir. No de Caseros. De, de Caseros, Casero, Casero. le, le reé, se hizo el, después el pacto de San José de Nicolás, gracias a Luigi por documentario, después se hizo el pacto de San José de Nicolás y se termina con forma. San Nicolás, eh. sí. el pacto de San José de Nicolás, eh, uh, le estoy arrando uh, todos fuiste. los pactos, muchachos, disculpe, tengo un quilombo de cosas. <risa> se hace el pacto de San Nicolás y ahí se forma, eh, se hace la primera constitución, ¿no?, en el 53%, Y, y pone como presidente a Urquiza. Tal cual, tal cual. Y bueno, eh, está bueno, ¿no? Que, que sale también de, de historia. Que, que Se dio este debate ya de la vuelta obligado Hablar de Rosas, hablar de los unitarios, hablar de nuestro primer presidente. Eh, el, el tema de, de Urquiza. Eh, redactar nuestra primera constitución de 1853. Está bueno, está bueno esto. Esta constitución creada por Alberti. Eh, la verdad que eh, está bueno. Y recordá que también hubo. Hubo proyectos de constitución como las del año 13 que fue frustrada y 19 puede ser, eh, sino llevó con no, no, eh, 19 26, y, y 26 y 26 sí. y también la, la del año 13 que eh la asamblea, la 13, la asamblea, sí, asamblea que, que que fue un intento de constitución, o sea, se volvió sí, lo hicieron, que fue la clavidud. No, no fue la esclavitud, sino la libertad de vientres, la cosa claro. se termina volviendo en el 53 y se se impuso el himno, el escudo, sacaron la cara del, del del virrey de las monedas y ¿sí? es como fue un impulso, fue la, la historia se hizo de a poquito. Claro, el tema de la soberanía eh, está bueno, está bueno esto, está bueno que que este debate, ¿Tenido? que teniendo en cuenta que no era fácil, ¿no? No no era eh, chupar un clavo, digamos, era Realmente no eh, España tenía mucho poder, más allá de que estaba devastada en esa época. Liberarse de España sería como lo que hoy podría decirse hacerle de la contra a Estados Unidos, es que realmente es algo así. Y lograr esa soberanía llevó mucho tiempo, mucha lucha y por sobre todo mucha mucha sangre corrió acá en nuestro en nuestro continente. Y se hizo a poquito. A ver, a ver ¿no nos puedes mencionar lo que fue la la máscara de Fernando VII? Sí, fue una estrategia premeditada, ¿no? Eh, que los mismos argentinos, los mismos insurgentes argentinos, eh, lo que buscaban eran jurarle fidelidad a lo que fue eh Fernando VII, ¿no? Para que España o lo que sería eh cómo si España no, sí, España, la corona, la corona. La corona eh, sea gobierno eh, en Argentina. Entonces, me parece que está bueno esto. Fuele Fília Fernando Septio, porque qué pasó? El tema de Fue Napoleón que agarró lo y Mario España, sí. Invade a España y lo que hace eh, lo engatusa a Fernando Septio a toda su familia y lo que y lo que hace lo encarcela que es, es, es algo muy importante Le, les prometo unas vacaciones en, en una ciudad muy bonita de Francia él va con, <risa> con su familia y pum bueno, es, es un <risa> boludo tremendo, <risa> tenemos que ser realistas o sea, piso el palito solo ¿viste? como las ratas que van vale y pican pues, ¿no? <risa> claro, no, no pero, pero bueno, eh, dentro de todo es eh, grande, Luigi Eh, está bueno, está bueno recordar eh, Un poco sobre historia, analizar historia No solamente la historia oficial Contada por los también por el revisionismo histórico Como siempre siempre lo mencionamos, siempre lo debatimos Entre, entre los tres, está bueno está, Que es ese debate de historia Podríamos, ¿no, muchachos, lo, en los programas siguientes Meter un poco un par de temas históricos Sobre cómo se conformó el, el, el país y, y todo Estaría, estaría muy bueno hacer las historias de las instituciones argentinas Hablar un poco de los partidos políticos Quizás hablar un poco de lo que es peronismo, radicalismo, socialismo Porque está bueno hablar de esto Quizás muchos no conocen y está bueno que se conozca la misma CGT también tiene en cuenta no tal cual, el mismo sindicalismo en Argentina como fue avanzando, no yo tuve la posibilidad con Nico también que pudimos ir a ver a Bayer, que Bayer se centró mucho en lo que fue el sindicalismo, que él planteaba de que los sindicalismos vinieron, al principio vinieron los anarquistas que fueron los que tenían las ideas del sindicalismo, de lo que era Europa lo que era España, de lo que era claro. Italia después bueno, estaban los socialistas y después bueno, los peronistas Pero está bueno, está bueno que se dé esto, la conformación de los de los sindicatos en nuestro país. ¿Quién le dio ese reconocimiento tal a los sindicatos? Que no fueron los socialistas, los anarquistas, eh, en la cuando, ellos, cuando ellos vinieron o cuando vinieron de Europa. Sino que lo que dio el reconocimiento fue el peronismo. Eh, y eso hay que reconocerlo. Sí, teniendo en cuenta que antes eran súper reprimidos, ¿no? Teniendo en cuenta la semana trágica... En, en, en durante el gobierno de, de irrigigoyen o, o esos eventos tan tan desafortunados en nuestra historia o durante la década infame que también se reprimió de la manera feroz a los trabajadores se los torturaba algo que llam, algo, algo algo muy cruel se torturaba a los trabajadores se le quitaba las gritban las libertades el tema del reunirse o sea algo duro durante la patagonia rebelde lo que se conoció como patagonia rebelde se instaura la, la, la ley marcial es decir al a Varela, que era el el mendice del oficial que Irigoyen le dio el, el cargo para encargarse de esas huelgas en el sur, eh, le dio el poder de la ley marcial, es decir, los podía matar literalmente, si sentía que estaban haciendo disturbios, los podía matar sin dar explicación a nadie. Sí, para explicar a la gente lo que es la ley marcial, ¿no? Es un instituto de emergencia eh, ante una ante una emergencia constitucional, como por ejemplo puede ser no sé eh una revuelta interna, un ataque exterior. Entonces, como era una revuelta interna, se decide la ley Marcel, que es eh, imponer las leyes y las normas de, de los militares. Entonces, podía matarlos tranquilamente. ¿Lo vamos relacionar con el poder de policía, esto? También, el poder policía, que es la, la restricción que tiene el Congreso Nacional o, o los congresos federales, eh, de, depende de dónde se, se, se produzca el, el conflicto, de restringir algunos derechos. Tal cual, esto lo maneja el Estado, obviamente. Y es distinto al poder de la policía. Sí, sí, eso es otro. Y bueno se nos ha ido el programa, son las 20 2030nico a un saludo no lo mismo de siempre muchas gracias a toda la gente que, que nos nos comenta que nos saluda que nos apoya a seguir con la radio porque realmente se reciben bastantes apoyos por parte de la gente para que continuemos con la radio para que sigamos hablando que, que, que es muy bueno porque realmente a eso a uno a uno le alienta a seguir a seguir con esto tal cual, está está muy bueno. Agradecerle a, a los oyentes. Nasa, ¿te gustaría dar mencionar los oyentes? Vamos a mencionar todos los que nos meternos hoy. Le agradecemos a todos a La Plaza con Cristina, a Rochi Soto, a Mayra Daniela, eh, a Manuel Batán, a Laura Lugo también, eh, a Nahuel Carelo que nos subió una foto y un comentario. Le agradecemos a Elsa Sarríez también, que siempre nos banca. Eh, también un, un saludito. Esperá que ya me hizo un quilombito acá con las cosas. <risa> <risa> eh, Acá la Un saludito a Andrés Nicolás, a Milton Amarilla y a Pato Nevelef, que hizo un comentario que no mencionamos, que dice, gran tema eh, para el programa, que es el tema sobre la franja de Gaza. Oye, Ana, un saludo personal para tu familia, para alguien, Ana. Sí, para toda mi familia para mi novia que la amo mucho y siempre nos hace aguante. Qué grande, Ana. Y bueno, saludos para todos los oyentes que nos están escuchando, para mi familia, para mi novia que la amo un montón, para la familia de mi novio. Bueno, saludos para todos y nos encontramos el miércoles de 18:30. El, ver... el viernes, el viernes, no, ¿Eh? el viernes. El miércoles. Ah, bueno, el viernes de 18:30, 18:30 <risa> Adiós. Adiós, abrazos a todos. Se mueve sin saber por qué, es mi país, es el país de Cristo, damos todos sin recibir. Es mi país, es un país esgonja, se chupa todo lo que pasó. Denos mal que estamos acá, nosotros no vamos a tranzar. estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Almeri y de Charlie le robamos melodías a él. nejo de picar a los los amigos nos gastan por teléfono pidiéndo si tenemos le damos guita los basureros vendemos mucho disco pero son muy pocos ellos qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca, a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta justa magala siempre mencionamos a pugiese siempre mencionamos a Pugliese. somos del grupo los aliera y, y le robá